Hola, bienvenidos a todos a las jornadas de sobre salud mental. Eh, vamos a empezar eh, con Guillermo Ordenduelles con su charla sobre la psicoeducación de la vida cotidiana. Estas jornadas pretenden ser un, un punto de encuentro entre gente afectada, cercanos a estos y profesionales para poner sobre la mesa pues cuestiones que nos afecten y y bueno, socializar el conocimiento. Eh, bajo una perspectiva crítica nosotros entendemos que la lucha para nosotros en nuestro día a día es, es una forma terapéutica no es un, una forma de, de salir del hoyo y, y creemos que nuestro el cambio interior lo damos a la par que, que el exterior ¿no? o esa es un poco nuestra visión eh, estos tres días habrá pues diversas temáticas lo podéis ver en en los dípticos o lo preguntáis y eso. Yo quería agradecer al espacio, que al colegio, a, a Elena por la librería y por la opción a interpretar para sordos las jornadas. Y bueno, a Psiquiatrizados en Lucha, a los compañeros que sacan libros que están ahí. Y, y bueno, y gracias a todos ellos. Bueno, si queréis os cuento un poco lo que va a ser la programación este fin de semana. Hoy vamos a tener a Guillermo Rendueles con la psiquiatrización de la vida cotidiana. Mañana por la mañana a las 12, eh, escuelas de psicoterapia que la darán a José Luis Romero Cuadra que es filósofo y psicoterapeuta. Luego por la tarde a las 6 eh, vendrá Yolanda nieves que, Nievas que es terapeuta con posibles actuaciones de apoyo frente a su sufrimiento psíquico que es una charla que dio hace unos años en Magdalena. Y el domingo 15 de mayo, para cerrar la jornada, vendrá Enrique González Duro, que es psiquiatra y escritor, con multinacionales farmacéuticas y salud mental. Decir que tras estas jornadas sacaremos, uno que va a haber una grabación, va a estar grabándose constante todo lo que digamos y eso, que tras estas jornadas pues sacaremos un dossier por la gente que no ha podido venir o por la gente que quiera tener material, con todas las grabaciones y textos adjuntos nuevos que, que vayamos a, a sacar, a editar y, y Y nada más, os dejamos con Guillermo Rendores. Para el dossier si alguien no quiere, pues que se ponga en contacto a través de jornadascriticas.com Bienvenido, Rendores. Pues muy bien, muchas gracias. Uh, estoy encantado de estar con vosotros y de discutir un poco de salud mental y eso. Más que nada lo que, lo que traía una cosa preparada sobre la así de la vida cotidiana Como no somos muchos, a lo mejor es más sutil que os cuente la experiencia mía. La experiencia mía es de un psiquiatra de manicomios clásico que participa en la apertura así de los más eh, conocidos, del psiquiátrico de Oviedo, un psiquiátrico que llegó, fue primero así en reforma psiquiátrica y acabó como casi todas las cosas entonces, era cuando Había la forma fascista de estado con Franco, nos echaron a todos y algunos acabamos. Yo acabé en el ejército en concreto, en una pequeña islita de, de Gomera. Un poco participé antes en esas experiencias en varios hospitales psiquiátricos, no solo en ese debido. Estuve en Cataluña, estuve quizá cerca de Madrid en algún otro y ahora soy psiquiatra en un centro de salud mental. ¿no? Entonces a lo mejor podríamos poner en común aquello de cómo se ve desde el lado de acá de la psiquiatría y como hay personas que a lo mejor están psiquiatrizadas, cumplir aquello de Antonio Machado del ojo no es ojo porque tú lo veas, es ojo porque te ve, ¿no? De cambiar un poco esas dos visiones y eso. La idea de la psiquiatrización es muy sencilla. Cuando yo empecé con eso de la psiquiatría y salíamos del hospital psiquiátrico a los dispensarios de salud mental, teníamos muy poca gente. ¿Eh? Había poquísima gente y los que llegaban decían, no, no, a mí me han traído, yo no soy de aquí, yo no estoy de los nervios, ¿eh? Eh, la mayoría de la gente se resistía un poco, veía en la psiquiatría algo raro, algo coercitivo, algo que no tenía que ver exactamente con la medicina tradicional. Frente a esa experiencia, ahora que trabajo en un centro de salud mental, pues hay multitudes que se pegan por el sitio, que continuamente piden tutela, ¿no? Piden, disputan los espacios a los psiquiatrizados clásicos, a los grandes enfermos mentales, y piden eh, guía, tutela, piden que la psiquiatría sea una especie de, de persona que medique como un médico, que aconseje como un cura y que enseñe como un maestro, ¿no? Entonces... Esa, ese cambio ¿no? de lo mío no es de aquí que te venían los enfermos, que yo no estoy de psiquiatra, que me... a esto de ahora, ¿no? que desde el mínimo sufrimiento, desde la, eh, la queja mínima de no sé comer, no controlo mis vicios de tomar drogas, eh, en el trabajo lo paso mal, eh, con la familia me, me va mal, todos esos procesos ...se acaban como una vía terminal común, ¿no?... ...en el psiquiatra, en el psicólogo, en esos aparatos... ...lo que se trataría de pensar un poco, lo podríamos tratar de pensar un poco... ...sería cuánto hay de verdad, cuánto hay de ayuda en todo ese arco... ¿no? ...en todos esos que están allí en la sala de espera del centro de salud mental... ...donde yo trabajo y donde veo a 12 o 13 o 14 eh, todos los días... ...cuántos reciben ayuda de verdad... ¿Cuántos, por el contrario, tienen una experiencia disciplinaria, es una experiencia de poder, ¿no? Una experiencia que, de alguna forma, caminan por un camino de servidumbre, una parte de servidumbre voluntaria, ¿eh? que es el gran problema, las gentes que no quieren ser libres, que buscan tutela, que buscan amo de alguna forma, ¿cuántas otras reciben ayuda real, no? La sociedad en la que vivimos es una sociedad que induce muchísimos sufrimientos, y que a lo mejor ese sufrimiento es lo que está mal contextualizado en un centro de salud mental. ¿no? Como decíais vosotros, quizá cuando hay un malestar en el trabajo no se necesita tanto un psiquiatra como un comité de empresa. ¿no? Cuando hay un malestar en, en la familia a lo mejor se necesita buscar una alternativa a esa estructura familiar. Cuando hay un malestar en el colegio no se trata de llevar a los críos al centro de salud mental, a ver si necesitan tomar anfetamina, sino modificar el contexto ese escolar, ¿no? Esa sería un poco eh, la idea que había pensado yo cuando se ha visto eh, que podíamos hablar, ¿no? Y a la vez, en una segunda parte, podemos hablar una primera parte de eso, para ir ahí para que sea más entretenido y hacer un coloquio, y en una segunda parte, ver si ese es un buen material para pensar la sociedad, ¿no? si eso de que vaya tanta gente a los centros de salud mental, qué ha pasado con los que salieron del manicomio, con las promesas que hicimos los psiquiatras y todo eso que acaba ahí, si eso es un buen material para poder un salto y ver ¿no? esos caminos de servidumbre, esos aparatos de, de imposición de disciplinas que desde el poder ¿no? se dirigen en un abanico amplísimo Y si desde ahí podemos sacar alguna conclusión de cómo es la sociedad, ¿no? esa sociedad líquida de que nos hablan algunos sociólogos, esa sociedad de servilumbre ¿no? bueno Entonces ahí las primeras cosas un poco que habría que deshacer eh, sería la falsa visión de que las cosas son como nos las prometen. ¿no? El Centro de Salud Mental donde yo trabajo está lado a lado de otras clínicas ¿no? de una clínica de ginecología un poco más arriba hasta en un ambulatorio general ¿es igual el que va traumatología que el que viene a verme a mí? pues no, radicalmente no cuando yo no le doy una pastilla o le doy una terapia eso no se parece en el nivel de exactitud de lo que hace el traumatólogo y es muy fácil de saber ¿no? el traumatólogo dice ¿por qué me da este antiinflamatorio? Dice, mira, pues porque en la radiografía se ve esto En salud mental no hay radiografías, no hay ningún marcador de enfermedad mental. Lo único que hay son conversaciones, diálogos. ¿no? Cuando un traumatólogo te dice ponte calor o ponte frío, es una experiencia radicalmente distinta de cuando un psiquiatra te dice no salgas de casa o sal todos los días o vence tus fobias porque le puedes preguntar cómo se equivocó. Los traumatólogos y los psiquiatras y los psicólogos nos equivocamos. Pero los traumatólogos te pueden decir exactamente en qué se equivocaron los psiquiatras y los psicólogos no podemos decir en qué nos, nos equivocamos no podemos corregir ¿eh? no podemos corregir nuestros errores como los científicos de verdad. ¿eh? El ejemplo clásico de Kuhn que es un estudioso y de la ciencia dice que se parece a la astrología y a la astronomía. ¿eh? Los traumatólogos corrigen como los astrónomos, que se equivocan muchísimo, dicen que va a haber una eclipse y luego no lo hay, pero dicen me equivoqué en esto, no me equivoqué en el... calculé mal la trayectoria, los astrólogos cuando te dicen te va a tocar la lotería y no te toca, pues eh, inventan, ¿no? inventan cosas que habitualmente tienen que ver con ellos mismos. Psiquiatras, psicólogos, como los astrólogos, ¿eh? los otros como los astrónomos, son cosas radicalmente distintas y en cambio aparentan, ¿no? aparentan tratamientos similares, aparentan... ¿Eso que facilita? Pues facilita todo, facilita que el poder manipule eso absolutamente. ¿eh? Enrique González Duro, que es vamos el psiquiatra clásico que más ha escrito en España y que seguro os da una charla magnífica sobre la psicofarmacología, sobre las multinacionales de la farmacia, Eh, se ve como son la mercancía perfecta para captar los neuroeléctricos, ¿no? a diferencia de lo que emplean de los antibióticos o de cualquier otra cosa que hay que justificar, ¿eh? para que un antiinflamatorio funcione tienes que decir, te lo he dado 15 días y en la placa ha bajado la inflamación el neuroléptico no, neuroléptico se puede dar años y años y años sin tener que justificar ninguna ¿eh? ninguna mejoría, si simplemente diciendo, bueno, estaría peor sin tomarlo, tendría más descompensaciones sino no... ¿eh? La medida que son cosas ambiguas, se impone ahí lo que se llaman algunos dictadura de los expertos, ¿no? El Estado siempre trata de que nuestras vidas no se vivan en libertad, no las vivamos como elecciones, sino que hay una serie de expertos que nos enseñen a vivir, ¿no? quizá las primeras que descubrieron eso fueron las mujeres y el movimiento feminista ¿no? se enseñaban siempre que era una buena madre y una mala madre y hubo ¿eh? la mala madre era siempre cuando no daba bastante cariño al niño es que era una madre frigorífico si le daba demasiado cariño era una madre castradora esa guía ¿no? de las mujeres que es como el juego de las siete y media que no llega y si te pasa, es un buen ejemplo de cómo los ¿no? cómo los expertos ejercen una dictadura sobre la vida cotidiana, no dejan ¿no? que la vivamos en libertad, en, ¿no? en contextos de guía de otras personas, de otras tradiciones, sino que hay la aspiración de enseñarnos a todo, a criar a los niños, a comer, a follar, a dormir, todo el ámbito ¿no? de la vida cotidiana está de alguna forma colonizada por esos, eh, por esos expertos. esos expertos, sobre todo los expertos médicos hacen promesas que no pueden cumplir ¿no? que no pueden cumplir. Hay una promesa de salud para el año 2000 fijaron dónde está el año 2000 de una conferencia médica famosísima de la Organización Mundial de la OMS que dice eh, salud para el año 2000 como estado de bienestar según esa, esa reunión médica en el año 2000, la salud era el estado de máximo bienestar para toda la población la medida que esa no se pudo cumplir un poco en los centros de salud mental en esa sala de espera que os cuento por la que yo entro cada mañana un poco es una especie de coche escoba ¿no? o de muro de las lamentaciones que recoge todos los malestares que obviamente se producen en esa, eh, en esa, en esa sociedad la psiquiatría es especialmente clara en cuanto a producción de servidumbre por lo menos en sus inicios ¿no? los primeros encierros de locos no tienen nada que ver con ningún, con ningún descubrimiento científico ¿eh? la primera época que se encierran los locos tiene nombre, se llama el encierro y es un texto clásico que han utilizado muchos ¿eh? muchos historiadores es un periodo sobre el siglo XVII que en la que aquella tolerancia que había para los diferentes ¿no? pueblos estaban llenos de locos que coexistían con los sanos, de vez en cuando se los metían en una barca y se los mandaba para otro pueblo ¿no? porque que era muy sano navegar en una, en una lancha pero de alguna forma a nadie se le ocurría encerrar a los locos ¿no? a medida que las leproserías quedan vacías, que no hay grandes pestes parece que la razón, si es el siglo de la razón Eh, necesita, ¿no? necesita encerrar, que no pueden existir sanos con locos y el gran encierro no encierra solo a locos no encierra todo lo que no es capaz de adaptarse al sistema productivo que nace en ese momento ¿no? hay un proto-capitalismo y sobre todo un orden social ya mmm, aquellos pueblos llenos de prostitutas, de locos, de truanes, de pícaros Necesita ser de algún depurado y ese gran encierro eh, es la primera experiencia psiquiátrica. Una vez que están allí encerrados, efectivamente hay algo de ciencia, se los empieza a clasificar, los administradores de los manicomios empiezan a administrar eso. ¿eh? Segundo gran encierro, que es mucho más reciente y los restos son ese trabajo que os contaba en el que yo había hecho en las experiencias aquí de los centros de salud mental, Tiene que ver ya directamente con la clase obrera y con lo que llaman el higienismo, ¿no? con el nacimiento del capitalismo. capitalismo empezamos a ver ahora muy lenta, muy lentamente, el horror que debió ser en sus inicios. ¿eh? El capitalismo en sus inicios provocaba suicidios masivos en el sentido de que necesitó destruir la sociedad. ¿eh? La sociedad clásica, la sociedad de los pueblos, las relaciones sociales tuvieron que ser absolutamente destruidas para que los obreros fuesen ¿eh? con individualmente uno a uno a las puertas de la fábrica a vender sus vidas como tiempo como tiempo de trabajo ¿no? y eso necesitaba eso pues que no hubiese familias que bueno que las familias se disolviese que no hubiese comunidades sí. proletarias y individuos puros vendiendo su fuerza de trabajo a una nueva clase, al capitalismo, a los capitalistas que desde luego si algo de moral había en los viejos caciques de los pueblos eran de nuevo ¿eh? los que debían destruir su propia moral, Hay toda esa novela clásica no del viejo señor feudal que podía matar a latigazos al siervo pero que cumplía su palabra al nuevo empresario del capital que no cumplían ningún pacto, que era ¿eh? que rompía sus propias, sus propias normas morales. Es una cosa rarísima en la historia de la humanidad, el capitalismo, que los teóricos del capitalismo tuvieron que inventar cosas raras para explicarse por qué unos se dejaban someter, no preferían morir o vaguear, aunque había muchos que vagaban y vagueaban por ahí, antes de estar 14, 15 horas en la fábrica y sobre todo cómo los capitalistas cambiaban ¿eh? de aquel viejo terrateniente que no pegaba golpe y ¿eh? tenía a su disposición todo o un tendero que llevaba una vida estupenda por ese ¿eh? capitalista que el mundo del lucro le hacía enloquecer ¿no? lo que provocó ese primer capitalismo fue que los de abajo, la clase obrera, se convirtió en lo que llamaron los de arriba una clase ociosa y una clase peligrosa. ¿eh? Una clase ociosa porque en cuanto podían dejaban de trabajar y ¿eh? no volvían al trabajo más que cuando se le acaba el dinero, después de haberse emborrachado. Y una clase peligrosa en el sentido de quedar lo contrario de la sociedad. ¿eh? Todos esos escritos, por ejemplo, el manifiesto comunista describe simplemente eran cómo era el proletariado? el proletariado no tiene familia eran la obrera y la prostituta era prácticamente lo mismo los niños de los proletarios no iban al colegio eran niños golfos ¿no? estos son epígrafes de libros de médicos de la época de aquí de madrid sin salirnos de madrid no los barrios bajos estos barrios que llamaban vivían esas clases sociosas y peligrosas donde era lo contrario la antítesis absoluta de lo, ¿eh? de lo que se imaginaban una buena familia y era real ¿eh? era real en el sentido de que eran unas clases que vivían al día, los niños no iban a la escuela, no se vacunaban nadie ahorraba ¿no? aumentaba con vosotros un poco las casas de empeños, la casa encendida que ahora es un centro cultural de cerca de Atocha era la gran casa de empeños de Madrid donde se empeñaba todo todo el mundo estaba siempre endeudado y de alguna forma eh, se vive con terror por parte de la burguesía ilustrada se ve que en ese permanente estado de guerra social en el que no se adaptaban no están continuamente los grandes higienistas los primeros psiquiatras de esa época están aterrados muchos son miembros del partido socialista y de partidos así socialdemócratas están aterrados Es, los proletarios no crean familias los, las obreras no se casan los niños golfos la taberna como lugar de vicio pues claro cada tres por dos son una clase peligrosa que está al borde del motín ¿no? está al borde del motín en el sentido de que ese malestar continuo hay explosiones de guerra ¿eh? de guerra social continua entonces se plantea y ese nacimiento de los primeros manicomios, lo que llaman el higienismo médico-pedagógico ¿eh? el higienismo médico-pedagógico lo que se trata es de crear una sociedad armónica de educar, de transformar en esa, a esas clases peligrosas a esa multitud que está en guerra social en clases hacendosas clases ¿eh? que un poco eh, se integren en la comunidad civilizada por decirlo así ¿no? entonces empieza a haber programas para contra los niños golfos y por la escuela no pues empieza a escolarizar y hay grandes inventos el pupitre individual frente al banco corrido la aliada natural de eso era la mujer la mujer ¿eh? hay grandes escritos de la, la época en españa es muy tardía todo ese proceso es de 1900 apenas hace un siglo y lo que la mujer es la que va a traer a los obreros de la taberna al hogar y que les va a ir acceder al día siguiente a trabajar de una forma disciplinaria la ven no como la gran aliada de la gran aliada de esa función educativa y eh, empieza a ver la política de casas baratas de cajas de ahorros de, eh, de educar a toda esa población naturalmente ahí hay unos restos que son que son inimilables por ese programa porque ese programa naturalmente tiene éxito ¿no? lo que vemos hoy la evolución de la sociedad, no es esa lucha de clases, sino es, es triunfo de ese higienismo. ¿no? Triunfo de ese higienismo provoca de alguna forma, eh, no se hace sin resistencias, y en España desde luego se hace con la ayuda de Marte, ¿eh? ese aliado que creían tan efectivo, las mujeres por ejemplo crean sus propias organizaciones hasta 1936, tanto las organizaciones comunistas con Dolores Ibarro y diciendo hijos eh, sí, maridos no, como los grupos eh, anarquistas de ni una, ni un eh, vientre obrero más para eh, criar eh, explotadores, para criar fuerza de trabajo a explotar, pero eh, el hecho es que tiene éxito, eh, con ayuda del ejército, con ayuda de Marte, pero esos programas alternativos, esa clase obrera queda destrozada, y de alguna forma esa disciplina se hace por las bradas ¿no? es decir quien de esas clases peligrosas y de esas clases sociosas no se integra bien en ese sistema pues acaba en la cárcel o en el manicomio ¿no? entonces empiezan a crecer los manicomios en España eh, desde 1934 a cuando se empiezan las reformas, 1800 hay manicomios provinciales por encima en casi todas las provincias normales de 800.000 camas, que son almacenes, ¿no?, almacenes de excluidos, hay esquizofrénicos, hay psicóticos, pero hay también gente que se ha bebido, que son alcohólicos, gente que se han depositado allí, lo llamaban grandes y pequeños, y pequeños eh, sedimentos, ¿no?, Eh, ese manicomio parece no que es el sitio ideal de hecho ahí es donde se produce el saber psiquiátrico los psiquiatras empezamos a poder clasificar a los enfermos mentales a partir de esos manicomios y eh, fuera de esos manicomios hay unas cuantas cátedras pero el verdadero saber se produce ahí y ahí podríamos ya pegar un salto hacia la reforma la reforma que es un poco lo que provoca Esto de que no hay hospitales psiquiátricos, por lo menos hospitales psiquiátricos en aquel sentido había personas por ejemplo de ese gran sedimento que habían entrado a las 22, a los 22 años y se morían allí no salían más del manicomio había unidades realmente disciplinarias ¿eh? disciplinarias en sentido literal. aquí en Ciimpozuelos por ejemplo había una unidad que es el ejemplo máximo de, ese, de esa función disciplinaria de los manicomios que se llamaba de las patronatas patronatas eran unas chicas que procedían del patronato de protección a la mujer que a su vez eran unos colegios que junto con el tribunal tutelar de menores había creado directamente la mujer de Franco para eh, evitar la mujer en riesgo moral o que fuese ella misma un peligro moral, ¿no? entonces en el manicomio acababan unas chicas Que unas veces llevadas por sus propias familias, porque decían no puedo con ellas, a ver si ustedes las enderezan, eh, otras veces cogidas por la policía porque se prostituían o tenían actividades así de una vida sexual iban a un colegio, de colegio en colegio tenían eh, catástrofes eh, catástrofes con las monjas y acababan en un manicomio, acababan en esa unidad del patronato de protección de la mujer donde pasaban muchas veces de la cadena, de estar directamente encadenadas a la cama a una terapia, una teórica terapia eh, psicodinámica entonces Ellas lo que querían habitualmente, estaban encadenadas muchas días porque lo que pretendían no era ninguna terapia, sino saltar la tapia, pillar un camión y alejarse lo más posible a ver si la violación que siempre ejercía el camionero de turno les pillaba lejos y no la ¿eh? cuando las bajasen del camión no las devolvía la Guardia Civil, lo que raramente pasaba. ¿eh? pero un poco el manicomio os lo que tenéis que imaginar así, como una serie de sedimentos terribles, ¿no?, de enfermos de verdad, de estas estructuras disciplinarias, donde eh, un poco la reforma se plantea cuando, frente a los estudios de los psiquiatras clásicos, que están buscando qué es eso de la locura, ¿no?, qué es lo que tienen esos enfermos que están allí ingresados, ¿no?, que si el lo principal en la locura pues es el defecto esquizofrénico es el autismo o son las alucinaciones o son el delirio ¿no? todos cada catedrático tenía una teoría sobre qué era lo más importante en la locura iban allí a ensayar y sacaban estudios muy profundos y una generación en los años 80 que es la mía cambia radicalmente ese, ese objeto de estudio ¿no? dice no problema aquí no es la locura no son los locos ¿no? no es si los locos realmente tienen autista, tienen delirio sino la locura que vemos en estos manicomios es un doble de la enfermedad mental ¿no? una frase de Franco Basaglia que es un psiquiatra estupendo que dice, no, esto se parece más a una cárcel lo que sufren estas personas que están aquí ingresadas se parece mucho más a lo que ocurre en las cárceles y en los cuarteles todo eso son sociedades totales entonces eso que estudian ustedes como locura y que describen sus libros de psiquiatría no es la locura verdadera es lo que hacen también los biólogos que estudiaban a los monos en la casa de fieras aquí en Madrid y los monos en los zoológicos tenían una conducta radicalmente distinta que la que tenían los animales en libertad mi ¿no? en generación entonces se plantea que antes de saber lo que es esa locura hay que destruir la institución ese lema de, abajo los, muros de los, ¿eh? abajo los muros de los asilos y engaza muy bien con el resto de luchas libertarias ¿no? se empieza a ver claramente un poco como eh, lo que se llama estigma la segunda, ese doble de la enfermedad mental se parece muchísimo a lo que ocurre por ejemplo en los cuarteles, ¿no? los procesos de despersonalización cuando uno llegaba a la mili Cada uno con la ropa que quería, con el peinado que quería y la rapaban y le vestían de sorchi, la personalidad parecía que se apagaba, ¿no? Aquellos cambios de personalidad de alguna forma desaparecían y todo parecía uno, la tropa, ¿no? Se individualizaba. pero estudiar cómo en los manicomios ocurría lo mismo, ¿no? En uno en que de los síntomas que se atribuían muchas veces a la enfermedad mental no eran síntomas de las personas, los síntomas creados por la institución. ¿no? El ejemplo quizá más sencillo es el pabellón de agresivas. Un hospital en el que yo trabajé había un pabellón donde había pacientes que estaban muchos de ellos atados, había unas tasas de medicación altísimas porque padecían por diversas patologías lo que llamaban agresivos. ¿no? Por una serie de razones hubo que tirar ese manicomio No razones, no, se venía abajo y había que pintarlo. Y había que repartir a esos enfermos mentales por distintos pabellones. Eso, que hubo lo, una discusión uh, larguísima, los problemas que iba a haber al repartir los agresivos por las salas de tranquilos, de crónicos abiertos, y al final cuando se repartió a esos enfermos agresivos por el resto de los pabellones, con asombro se descubrió que que dejaban de ser agresivos. ¿no? Eh, la agresividad no era un síntoma, aunque hubiese sido en un principio de la interioridad de esos pacientes, sino era lo que se llama un estigma, ¿no? era una especie de programa que se les imprimía que el propio pabellón creaba. ¿no? La ilusión, que luego no se cumplió como veríamos, es que el resto de los síntomas psiquiátricos, el resto de los síntomas psiquiátricos igual que ese, eh, la... hubo muchos de esos síntomas que desaparecieron, hubo formas, por ejemplo, de esquizofrenia relativamente frecuentes en el 19, las esquizofrenias catatónicas que eran aquellos enfermos que se movían y no, en ¿eh? un espacio no abandonaban ese espacio, se quedaban rígidos, que cuando se echaron abajo los hospitales desaparecieron las catatonías son hoy una curiosidad absoluta, ¿no? los eh, muchos enfermos que se orinaban, los incontinentes también, en otro hospital en el que yo trabajé, en el que había eh, que tirar un pabellón de incontinentes, se repartió y no todos, pero muchos de ellos sí, sí adquirieron control de esfínteres. ¿no? La ilusión y la pelea de entonces fue, rompamos la institución, que lo mismo que estos síntomas desaparecen, deberían desaparecer los otros, ¿no? el centro de la enfermedad mental, de la enfermedad mental grave que es el defecto, las alucinaciones, los delirios creíamos que iban a desaparecer cuando se rompiese el manicomio como veremos en la evolución pero ya lo podemos adelantar eso fue falso, ¿no? la mayoría de los enfermos mentales que están en mi centro de salud mental no han pasado por el manicomio y tiene síntomas de alguna forma parecidos, ¿no? parecidos a aquellos que eh, cuando planteábamos la reforma creímos que iba a desaparecer. ¿no? Ese fue uno de los errores centrales de la, ¿eh? de, la, de la reforma. Pero había otros dos que podemos comentar porque no tienen nada que ver con, con ese error, que es un error relativo, ¿eh? porque ya digo, parte del defecto desapareció, parte del estigma desapareció pero de alguna forma es que eh, la salida del manicomio no se hizo como pensábamos ¿no? como pensábamos los psiquiatras de entonces, sino que todas las expectativas, no fue solo el defecto en el que nos equivocamos, sino que nos equivocamos radicalmente en todo. ¿eh? Cuando empezamos a hacer las aperturas de los hospitales psiquiátricos, hay una película que quizá podríais ver porque es... Eh, se plasma espléndidamente como era aquello de aquella experiencia de Franco Basaglia que se llama Locos a desatar, ¿no? una experiencia directa, filmada directamente de varios <coughs> hospitales italianos y de Gorizia especialmente. Son varias historias, pero dos son muy específicas. ¿no? Hay un enfermo que hasta un montón de años en un hospital psiquiátrico, parece muy defectual pero se lo empieza a integrar en una fábrica es la época aquella de una clase obrera italiana muy acogedora y muy el salario móvil cobraban todos, nunca se podía disminuir de salario ni despedir un obrero. Entonces toda la película es la integración en una cadena en una cadena laboral de ese trabajador, ¿no? Se ve un poco cómo el trabajo en un taller en el hospital psiquiátrico es algo que crea defecto mientras que el trabajo en una fábrica normal en el que el, al final de la película enseña una pieza que acaba de hacer en ese clima de libertad transforma radicalmente eso ¿no? una de las esperanzas entonces cuando de las luchas anti era esa ¿no? los enfermos mentales, los internados en estas instituciones van a integrarse ¿no? en, en un medio solidario, en un medio de trabajo seguro, era la época que se todo el que quería trabajar, las cifras de paro eran ridículas, y una clase obrera eh, solidaria y acogedora. Naturalmente la salida de los hospitales psiquiátricos coincidió con una crisis laboral y con una traición sindical negativa. Que evitó no que evitó cualquier integración posible y hoy se habla continuamente de necesidades de rehabilitación ¿no? de rehabilitación en el sentido de casi reproducir los mismos talleres y la misma terapia ocupacional o la terapias que había en los hospitales psiquiátricos ¿no? entonces no salió la experiencia ¿eh? no solo por los errores en psicopatología sino que no salió tampoco seguramente por esa, ¿eh? esa, ese optimismo. Eh, la sociedad, desde luego, fue también radicalmente otra de las que esperamos. ¿no? En esa misma película, que yo os aconsejo ver verla, loco, atrás? se ve un adolescente de esos que hoy está psiquiatrizado absolutamente. ¿no? Un adolescente que no es capaz de aguantar en los centros de trabajo, se escapa de casa continuamente y se hace una entrevista al trabajador social que lo trata y dice, bueno, yo si fuese psiquiatra o psicoanalista diría que este adolescente necesita terapia. Como soy trabajador social lo que creo que necesita es casa y trabajo. ¿no? Lo introducen en una comunidad terapéutica, le buscan un trabajo y se ve como aquel adolescente, pues que es como los ¿no? como muchos de los que van a los centros de salud mental, ¿no? un poco toxicómano, pero sin ser toxicómano, un poco delincuente, pero sin, ¿eh? sin ser delincuente, un poco agresivo, pero sin ser realmente agresivo, como esa patología polimorfa ¿eh? en ese ambiente se compensa, en el ambiente que vivimos hoy se multiplica y llena los centros de salud mental, ¿no? la sociedad entonces eh, cuando empezamos a hacer los primeros hogares protegidos los primeros pisos vivimos esa experiencia terrorífica que se expresa con un acróstico americano sí, sí, las comunidades terapéuticas están muy bien, pero no cerca de mi casa no en mi patio de atrás ¿no? entonces lo que vivimos, por ejemplo, en Gijón fue de algunas agresiones directas a los enfermos mentales recién salidos del psiquiátrico de Oviedo con disculpas mínimas ¿eh? Nos Enfermos psiquiátricos son bastante menos violentos que los vecinos normales, son bastante ¿eh? más sociales, un poco se les echaba en, fa, en cara esa sociabilidad que preguntaban mucho, que en el ascensor preguntaban ¿Cómo te llamas? ¿Qué haces? Y con medidas de esas llegaron a quemar un centro ¿eh? en Gijón, en la ciudad de Gijón, bien es cierto que era un centro para toxicómanos, pero a mí me consta que la asociación de vecinos quemó con neumáticos ese... Había sociedad acogedora, esperábamos que fuesen solidarios con los débiles, ¿eh? se mostraron terribles y llegaron a hacer agresiones, eran menos actitudes, hicimos algunas encuestas si era que tenían prejuicios hacia los enfermos mentales la consecuencia o sea, es que no, que simplemente temían que el valor de sus pisitos bajase un poco ¿eh? en la tabla por tener cerca una, una o sea, un hogar protegido y había más de eso, ¿eh? de los lados eh, cálculos de, de, del egoísmo que de malas actitudes de med, miedo a los enfermos mentales al empezar a salir los enfermos mentales o antes de salir vimos también que las familias de los enfermos mentales tenían problemas ¿eh? tenían problemas en un doble sentido, también hay bastantes películas sobre cómo de alguna forma las familias patológicas son una especie de fábrica de orden, ¿eh? y a veces de unos órdenes muy patológicos, muy patológicos una peli de los antisiquiatras ingleses que se llama Family Life, que también debíais ver porque relata bien cómo se fomenta la, ¿eh? la psicosis y la irracionalidad dentro de una familia ¿no? poco falsificando las experiencias, ¿no? experiencias tan sencillas como decirle a un crío, eh, vete a la cama que estás cansado, si el crío dice no estoy cansado, dice sí, yo sé que tú estás cansado, de alguna forma, bueno, ese es un ejemplo muy sencillo, muy sencillo pero ejemplos así mucho más complicados, ¿no? que se empiezan a descalificar las experiencias propias ¿eh? de los de las personas que Y en lugar de imponer el orden, dice, no, te vas a la cama porque son las 10 y, ¿no? y yo te mando a ir a la cama, ¿eh? se falsifica la experiencia y eso a veces entra en bucles muy complicados, ¿no? Entonces empezamos a ver un poco cómo eran familias que no de forma consciente sí provocaban, ¿eh? sí provocaban eh, pues eso, un pensamientos sobreinclusivos, muchos delirios están construidos, en base a incluir muchos datos, ¿no?, en un, para resolver un problema simple, muchos problemas de autorreferencias, ¿no?, de que el paciente se cree el centro del mundo y cree que si toca un coche un clasón es por él, si uno se ríe es por él, están generadas en esas familias que han convencido a muchos de esos chicos de que realmente son el centro del mundo o que ellos saben lo que ellos piensan sin necesidad de decirlo, ¿no?, Todos esos estudios sobre las familias patológicas eh, aconsejaban que el medio familiar no era lo mejor para la salida de los hospitales psiquiátricos, que no era la mejor porque eh, necesitaban mucha terapia, ¿no? que en principio el lugar de los que salían de los manicomios eran comunidades autónomas o vida en común. Esto también fue otra catástrofe en el sentido de que jamás hubo medios para crear esas infraestructuras y los enfermos mentales acabaron y siguen viviendo en familia provocando unos sufrimientos enormes a sus propias familias y siendo ellos mismos difícil de, de tratar por la propia familia que se ve impotente ¿no? entonces esos fueron un poco los eh, los fracasos de la eh, de, de, de esa reforma psiquiátrica que eh, llenan algunas de los sitios, ¿eh? de los sitios de ese centro de salud mental donde yo trabajo y que de alguna forma eh, también disputan, ¿eh? disputan los espacios y los tiempos de los psiquiatras y los psicólogos que son muy escasos a esa otra multitud que empezó a llegar a los, a los centros de salud mental. ¿Podemos ver esos nuevos que llegan o preferís que hablemos si hablamos un rato y seguimos hacemos dos paradas en vez de una claro. que os veo muy cansados <risa> Venga, pues que antes de esta situación que estás comentando ahora de los problemas eh, que hubo al ¿no? hacer la desinstitucionalización el sufrimiento de las familias de las familias eh, como les llamaste patológicas ¿no? y esto es eh, ¿Hay algún tipo de salida a eso? ¿Hay alguna solución? ¿Volverá la institucionalización? Porque no, lo que está claro es que no hay recursos, ni no los va haber, ¿no? Para pisos, por lo menos a corto plazo, para pisos o comunidades. Sí, sí, ¿no? Yo soluciones, como os voy a decir, al final veo pocas. Lo que veo es una sociedad horrible y lo que más que, que encontrar soluciones vamos es comentar las comentar las, los horrores del presente y ver si entre todos se logran medios. Mira, el asunto de la familia requeriría una, una charla o un par de charlas, y eso los estudios que hay, pero yo creo que hay un ocultamiento radical, de ¿eh? hay un corte radical con los estudios esos de Family Life, con los estudios de Lain y Cooper, que iban mucho más atrás, ¿no? a los estudios de los primeros psicoanalistas, de Eric Fromm, que empiezan a diseñar así figuras en ¿eh? figuras que empiezan a ver que determinadas es que... síntomas de la esquizofrenia cuando se vea una familia entera ¿no? eh, tienen que ver por ejemplo los padres esqui es el padre ¿eh? masculino padre esquizofrenógeno. en general el mismo tiene rasgos de paranoia una persona que continuamente busca causas de no hay que induce un racionalismo mórbi ...que de alguna forma... ...ha creado un estilo cognitivo... no ...él no es un psicótico... ...pero sí ha inducido un estilo cognitivo... ...y que no lo puede evitar... ...que va a seguir con ese racionalismo morbido... ...diciendo que la casualidad no existe... ...que hay que buscar siempre... ...causas para las cosas, ¿no? Eh, la madre esquizofrenógena... ...pues eso, por desgracia... ...era como, como os comentaba al principio... ...la que no es frigorífico... ...la que no es esquizofrenógena por un lado lo puede ser por otro, pero hay tratados y tratados y tratados enteros en el que yo creo que hay bastante de saber ¿no? es una madre que de alguna forma ha puesto en el psicótico una especie de esperanzas mágicas y hay ahí bastante patología ahora mismo cuando vuelve ya al psicótico Pues todos los estudios se han transformado justamente en lo contrario, ¿no? decir, qué es lo que provoca el psicótico. Y es verdad también, es un estrés que produce a su vez patología en la familia. Y la solución que se busca así desde las psicoterapias es que lo mejor es que no se impliquen demasiado. Lo cual a mí me parece un disparate de ¿eh? las familias que se consideran ahora más patológicas, solo llaman familias sobreimplicadas, ¿no? es un disparate como no vas a implicar si ves sufrir como no esas es formas de sufrimiento que tienen los pacientes mentales esa impotencia cuando se hacen daño, no como no se van a sobreimplicar la familia lo que pasa es que es verdad que es malo sobreimplicarse y estamos otra vez en ese círculo vicioso yo realmente entonces no veo no veo ningún tipo de salida ni por venir ahí eso porque ni siquiera desde los lugares donde yo trabajo, desde los estratos de salud mental, se asume realmente ese problema, es decir, la única cosa es que las familias tienen que aguantarse formar alianzas bastante a mi juicio poco honradas en el sentido de que nadie dice la verdad de sus cosas entre terapeutas y, ¿eh? y, y familias y yo creo que además ahí se mezclan mil cosas de la administración, de búsqueda de votos decir que por ahí no le vería yo ninguna politiqueo en general me parece que un poco frente a estructuras que luego veremos que a mí sí me parecen liberadoras ¿no? la estructura que a mí me parece dentro de salud mental, modelo para todas las demás es la de Alcohólicos Anónimos ¿eh? a veces, ¿no? me parece que es una estructura que cuando se convencen los fundadores de Alcohólicos Anónimos recorren 200 psiquiatras, todos les dan curas milagrosas y siguen bebiendo como cosacos, ellos dicen, bueno, aquí de expertos nada, vamos a juntarnos nosotros y descubren un método, ¿no? Y entre, por ejemplo, esquizofrénicos o personas con metodologías sí. de ese tipo, el apoyo entre familias, ¿cómo pasa, por ejemplo, con los niños autistas, ¿no?, que necesitan sí. Ahí es lo, un poquitín que te quería comentar. Que lo que me parece a mí patológico ahí, eh, cuando se hace en relación con expertos, es si se recurre a la dictadura de los expertos. El gran mérito de Alcohólicos Anónimos es que no quieren saber nada, de nada, de nada, con nadie que tenga térmico. Si, si tú te duele el hígado, tienes que tomar Colmen, vas al médico y te lo tomas. Pero aquí eh, nosotros somos nosotros, ¿no? Una asociación libre de... Eh, luego tienen unas ideologías que son las que son, religiosas, etcétera, etcétera. Pero de alguna forma esa estructura autónoma, ¿no? De decir, a ver lo que nosotros podemos hacer por nosotros mismos. Pero en ese caso, los grupos terapéuticos o los grupos de apoyamiento, ¿tú has conocer algún grupo de este tipo, no? hay bastantes grupos de este tipo pero que por desgracia no consolidan ¿eh? grupos de psicóticos fundamentalmente eso, o, o los o, oidores de voces los algún sindicato de, ¿eh? de enfermos mentales en Alemania, pero de alguna forma yo creo que todavía están como muy dependientes, están muy dependientes de los técnicos ¿no? que no logran ese modelo autónomo de tratar de ser ellos mismos que gestionen sus cosas y separar radicalmente de, de, de lo que es práctica familiar, práctica de ayuda mutua, de lo que es ayuda técnica, ¿no? Porque si se mezclan las cosas es malo, ¿no? La ayuda técnica, y eso se ve más cuando la pequeña patología va a los centros de salud mental, Es siempre una ayuda profesional y, por tanto, pagada con dinero, ¿no? No puede ser lo mismo que la ayuda mutua. Un terapeuta, por bueno que sea, por humanitario, está cobrando, ¿no? Es una ayuda mercenaria. Eso está bien. Yo, que yo no podría venir a veros si no cobrase ¿eh? sueldo de insalud. Pero de alguna forma creer que eh, la escucha, el apoyo afectivo... Todo ese tipo de cosas se puede hacer desde una estructura funcionarial y de dinero yo creo que induce errores graves los grupos de psicóticos los grupos de autistas los grupos de eh, emocionados anónimos, hay bastantes por ahí empieza a haber bastantes pero no han logrado esa tradición ¿no? que de alcohólicos anónimos que ya lleva una, una estructura larga y que y que logra de alguna forma, pues, eh, eso que, que es lo, la esencia de la salud mental. La esencia de la salud mental, se si os fijáis en cualquier parque de estos, veis que crío está bien y que crío está mal en relación con, eh, con, con con el que lo cuida. Los críos que tienen un vínculo sereno son esos críos que marchan, juegan, no tienen que comprobar continuamente ¿no? que su madre está allí, están seguros ¿no? de que van a tener ayuda cuando la necesiten que si se cae su madre seguro va a ir corriendo que si se pierden los van a encontrar ¿no? tienen un vínculo sereno con, ¿eh? les pase los que se pasen que tienen ansiedad y vínculos ansiosos son esos críos que no se separan nunca de sus cuidadores que están continuamente teniendo los que tocar que están ¿eh? mirando si están allí o no están allí En ese sentido, yo creo que las, los grupos de ayuda mutua tendrían que reproducir ese tipo de estructura, ¿no? Que tiene que ser grupos que, a diferencia de si me van a mí, el lunes al Centro de Salud Mental, eh, digo, pues tiene lista de espera, no sé qué, el, mi tiempo es limitado. No, son grupos que están siempre allí, que allí, ¿eh? que crean esa sensación de apego sereno que permite que aunque se tengan graves trastornos mentales, no dar una cierta seguridad, dar de alguna forma un apoyo ¿eh? al, al resto de las actividades. Saber que aunque se delire, que uno crea que le persigan, o oiga voces, que hay ahí? no Un grupo que te va a apoyar, yo creo que cambia radicalmente las cosas. Que ese grupo no sea exclusivamente el familiar, que está siempre sobrecargado, pues también me parece central. Que por ahí deben ir las cosas a mí me parece también evidente en una sociedad sana lo que dudo es que vaya <coughs> si eh, llegamos luego al final de la charla y vemos si este material es bueno para pensar la sociedad, ya os anticipo que mi imagen de la sociedad es una sociedad absolutamente líquida insolidaria individualista y narcisista que nada de esto hay ¿no? por eso está bien que nos veamos a ver si la peleamos para crearla, ¿no? Pero que soñar con eso sin haberlo es como como animar a ¿eh? esos críos que no se, que necesitan a veces ese apego, empujarlos para que se vayan y seguro que se caen y seguro que acaban bastante peor, ¿no? En ese sentido, hay que estar bien en la realidad ¿eh? y naturalmente indignarse con esa realidad y pelear contra ella pero no funcionar con una doble realidad ¿no? de debería haber estas cosas y hay estas ¿no? No, no. que funcionar con lo que hay ¿no? y a partir de ahí es donde se puede transformar eso de todas maneras, hacer... perdón, ¿había una de las? ¿te importa que hable sí, esto? si él habla de eso, yo voy a hacer un artículo diferente yo quería hablar también de, de otro tipo de atención que hay. pues ya estáis ah, tres ¿las sí. apuntas tú? sí, sí. ¿empiezas tú? Vale, es que es otra cosa distinta que tú has hablado y me parece que me gustaría preguntar ya que es una cosa que me atañe personalmente es el tema de que la psiquiatría no tiene eh, no es viable como puede ser la traumatología eh, serán diagnósticos sin tener una certeza entonces cuando pasa eso te dan un diagnóstico como una persona muy joven la recetan antisipóticos tiene varios ingresos cortos que cuando sale sale después de días con 20 kilos más y de hecho la piedra y al cabo de unos años te dicen que se han equivocado y hay por el medio mucha mucha gente afectada por el tema mucha gente que se hace. Y sabes, pues fastidiarte Pero como si el si resto de hay la... Hay piden perdón, no. los médicos te dicen, uy, uy, yo he dado en el clavo, señora. Y, te sí. dan, y tienen un miedo que parece que se van a desmayar. claro Y también amenazan y te dicen que si no toman esa medicación, vamos a salir los papeles. Y te dicen que si no toman esa medicación, van a tener su dolor Y te dicen que el cerebro de la persona en cuestión, que es una mujer es más pequeño que lo normal y luego dicen que es, normal, que es ¿qué se hace en esos casos? y cuando hay un niño en medio y cuando hay, ¿eh? ¿se sí, puede denunciar? ¿es conveniente denunciarlo? ¿es conveniente decirlo? Sí, ¿o lo, no? Lo pues es absolutamente es bueno decirlo y para eso estamos aquí, la dificultad denunciarlo, que se sepa porque claro, que sí, son 10 que... años perdidos, con la juventud, etcétera, etcétera y de esquizofrenia paranoide pasan a bipolar y que tienen que tomar medicación y litio y le producen hipotipudismo y la persona se viene a tomar el litio está mejor sin litio y después no toma nada y está mucho mejor que si no que cuando tomaba medicación y han pasado entre tanto 12 años ¿Vale? ¿qué pasa en estos casos? ¿hay que denunciarlo o no hay que denunciarlo? Todos los profesionales te dicen, uuuh, te vas a meter en un río, se te va a acabar la vida. La, la, los médicos son muy corporativistas, sí. ¿vale? Entonces, si quieres saber en un caso de estos, ¿qué se hace? Pues mire, yo no soy día de almas, no, no le puedo decir lo que usted puede hacer. Yo lo denunciaría sabiendo que voy a tener una serie de gravísimas ¿eh? de gravísimos uh, un, un, muy, muy grasa, se porque... no digo que voy a tener gravísimas uh, problemas. problemas porque realmente los médicos son muy corporativistas los jueces apoyan a los médicos sí. la policía apoya a los médicos y a los jueces y la mayoría de la sociedad los apoya a todos ellos porque van por caminos de servidumbre que problemas técnicos <risa> y lo que me gusta es un problema técnico porque cuando un traumatólogo que también hay traumatólogos muy malos, ¿eh? te fastidia una rodilla, pues porque de hecho tome córticoide de 6 años y te deja el estómago sangrando, o te ha dicho ponte calor cuando te debía poner frío. Pues eso era es un poco lo que yo le trataba de explicar, que esa mala práctica, ¿eh? que por ejemplo en Estados Unidos hay miles y miles de denuncias eh, por mala práctica, en el traumatólogo se puede probar, se puede probar, se puede probar radicalmente, Es decir, mire, cuando usted le hizo este escáner, este ligamento estaba así, debía haber hecho eso y el propio traumatólogo si es honrado le diría que sí, que está bien. En psiquiatría no hay esos indicadores y los diagnósticos de psicosis, de esquizofrenia, de indicación de neurolépticos, de sales de litio siempre se pueden justificar, se pueden justificar honradamente Los casos así de condena a psiquiatras. yo recuerdo uno en unos Estados Unidos uno que saleen los libros. Eh, los hacen en general eh, detectives privados como en las novelas ¿eh? las novela negra y un método de eh, psicoterapia que se llama el psicoanálisis directo de Rosen, un señor famosísimo, profesor de universidad que en las bibliotecas todavía hay su método que esto que usted cuenta lo hacía de una forma exagerada, ni siquiera con pastillas, era unas curas así muy autoritarias, si yo hago esto usted lo hace, unas curas muy terapéuticas. Y que se llega a probar esa mala práctica y acaba en la cárcel. En Estados Unidos hay bastantes médicos en la cárcel, endocrinos y psiquiatras, pocos, pero se acaba en la cárcel porque eh, externamente ya digo un detective privado se cuela comp prueba todas esas técnicas y eso la prueba extrema de que en psiquiatría no se puede ¿eh? no se puede o es dificilísimo probar la mala práctica está en uno de los estudios más famosos uno de los poquitos que merece la publicación en una de las grandes revistas científicas que se llama sanos en lugar insano que es exactamente lo contrario de lo que usted dice unos investigadores de el mit de una de las universidades grandes norteamericanas se fingen enfermos mentales van a una consulta cuelan como enfermos mentales los ingresan los medican como neuroelécticos y describen las dos o tres semanas que están que ellos ya no fingen fingen al ingresar al ingresar dicen tengo delirios, tengo alucinaciones pero una vez que los han ingresado están tomando notas para el estudio que van eh, que van a hacer cuelan los, eh, los psiquiatras, los eh, terapeutas ocupacionales, los psicólogos de esa clínica, que es una de las buenas en Estados Unidos, son incapaces de detectar al simulador está replicado múltiples veces ese estudio ¿no? si se es incapaz de detectar Porque si, por seguir con el ejemplo, si voy al traumatólogo diciendo me duele, me duele, a la, ¿eh? bueno, pues te dolerá, pero no tienes nada, me está inflamado ni nada. ¿no? Entonces, si los psiquiatras, los psicólogos somos incapaces de detectar simuladores, también la inversa, no seremos incapaces de saber ¿eh? esos errores, esos falsos diagnósticos. pero Me parece que te, me de parecido entenderte que era imposible o que no crees que sea posible que haya dos realidades eh, dentro de la vía de, de, de la medicina y de la psiquiatría en concreto. Y yo pienso que en esas interminables horas de espera ¿no? en las que yo por ejemplo estoy desde de 20 años, Yo eh, creo que parte del, de la, no sé si llamarlo a culpa, o parte de lo que está basado esto es una, una transmisión cultural deficiente entre, entre lo que es el, la cultura popular y, y lo que es el, la cultura médica, ¿no? Entonces, eh, no sé Yo lo que quería anunciar un poco también es pues que, que quizás, eh, como se había ayer el programa mismo, bueno, yo os pude ir con la de él, esa chica esta que, que recusan de estar enferma, en fin. Y yo creo que la cultura popular ya es, una, se, se ha tergiversado, de, o sea, se ha tergiversado completamente, en el caso de la, de la, como tú decías antes, que no lo había oído nunca y me ha gustado oído, desde el siglo XVII, ha dicho. Y, y no sé cómo, cómo se puede... Yo pienso hay una permisión de... O sea, no permisión, una... o una falta de transgresión, cuando menos, de, de, de, la... de los médicos mismos, de los psiquiatras, que aceptan perfectamente una cultura popular que no es popular, sino simplemente un, un chiste, un machiste sobre los enfermos, y que es lo que hace daño para que después se llenen esas consultas, vamos a tener esa consulta, tener esos pasillos de, de gente que repite una y otra vez lo mismo y que no tiene, no tiene una solución afuera, ¿no? Uh -huh. Pero vamos, no sé, sé cómo arreglarlo, por supuesto, pero... Sí, hombre, la clara a lo mejor ahí era no aumentarlo, ¿no? Quiero decir que como eso que cuentas muy bien de las demandas populares y la cultura popular, ¿no? Antes cuando había una desgracia, ¿eh? cuando había terremoto porque voy a poner el ejemplo del terremoto, las culturas populares sabían cómo ayudar a los que se les habían muerto a alguien, a quien había tenido una catástrofe, quien eh, tenía un sufrimiento, pues siguen velatorios, eh, iba la iglesia y eso. ¿Qué ocurre cuando hay una desgracia ahora, no? cuando hay un proceso de dolor? se manda una legión de psiquiatras o de, ¿eh? o de psicólogos y de alguna forma esas culturas populares se colonizan ¿no? de alguna forma se pierde aquellas formas de solidaridad na natural y popular como usted dice en el que se sabía que quien está en duelo, quien ha perdido a un familiar cercano necesita apoyo si necesita ¿eh? Eh, todas aquellas ¿eh? aquellos rituales de duelo, aquellos rituales en los que las gente sabía, Esa experiencia se secuestra y en muy poquitos casos se escapa, ¿no? Yo recuerdo uno que me gusta y que siempre cuento... En... Hay varios, aquí en Madrid hubo uno con los atentados de Atocha de uno de esos grupos espontáneos que sacaron un libro que me parece espléndido se llama Desde Dentro, que coordinó Amador Sabater. Pero la que me gusta a mí es la de un hundimiento. Se hunde un barco ahí en la Costa de la Morte, se mueren 19 o 20 o 21 pescadores y lo mismo, se manda como al terremoto de este, una legión de, de, de psicólogos que encierran a los familiares en el ayuntamiento y les empiezan a dar la copla esa del duelo, de que hay que expresar el duelo y luego ya más adelante desinvertir, parece un manual de, de inversión económica ¿no? de cuando se muere alguien los, las terapias habituales parecen una cosa de inversor y desinversor hay que desinvertir en el que se ha muerto y volver a invertir luego en los que están vivos, ¿no? Se empieza un poquitito y es Pero las familiares de esos pobres muertos de la Costa de la Muerte se escapan de esa especie de secuestro psicológico y agarran como toda la vida unas garrafas de orujo, se van a donde suelen aparecer, donde el mar devuelve a los muertos y están allí unos rezando porque se llevan también al cura que no la habían metido, preguntaban cura o psicólogo. Perdona que viento ¿Tú piensas que los pequeños grupos son una solución a todo esto? Y esas culturas que tú decías, ¿no? esas culturas cultura... populares que decían cómo había que elaborar la muerte ¿no? frente a esos pobres que ahora mismo estarán en Lora con, ¿eh? con esa legión de gente que no conocen de nada si estuviesen con sus iguales sí, creando sí. redes en su cultura propia ¿no? que no sé cómo se hará allí con los muertos o con las catástrofes pero me parece muy justo lo que dices de la cultura popular un poco esas culturas psicológicas colonizan y destruyen ¿no? todas las culturas esas de qué hacer en situaciones de sufrir sobre todo porque pues, después de 20 años no soy crítico con la situación o sea, es no ¿eh? que de los de sin esperanza nos viene la esperanza un libro... ¿Eh? que fue guía para una juventud muy rebelde, acababa con esa frase solo de los sin esperanza nos viene la esperanza Sí, era bueno en la pregunta que ha hecho esta chica antes de que se podía hacer con las situaciones de sustituimiento que hay ¿no? en pacientes o usuarios con la familia mental y en las familias y que bueno, que decías tú ¿no? que se tiene que hacer volver otra vez, vez ¿no? a la vida a las instituciones que había psiquiátricos totalmente No sé si supo a lo mejor luego hablar, pero bueno, también hay otro tipo de recursos que son de social, que lo que hacen es que trabajan en el entorno con la persona y con, con la familia, Estuvo con el fin precisamente de evitar que, o así en principio, se pensaron en ese tipo de recursos, no un poco para evitar que la persona con la mentalidad está recibida sea capturada. Entonces que sí que trabajo uno de ellos, ¿no? pues, bueno, puedo decir que dentro de la gente que trabajamos ahí, pues todos los sitios ¿no? hay gente que tiene una mentalidad al único de tu Pero bueno, digamos que así hay bastante gente que lo que pretende es que sean las propias personas que tienen enfermedad mental las que, las que se unan y que luchemos un poco de porque sí que lo que vemos claramente es que hay un estigma sobre la, sobre la enfermedad mental en los medios, o sea, sobre todo los medios de información masivos que también hay más gente relacionada con enfermedad mental y violencia, enfermedad mental, incapacidad para vivir solos, que bueno, que sorprendentemente se estima que... Yo seguro que tal vez tenemos, no, pues yo no pienso, nosotros tenemos esas ideas de la comunidad, pero bueno, luego esto como como complicada la ¿no? Pues esa persona que es ¿no? Que están poco así, este buen billete, pues también saben. Entonces, eso, la dicha sobre el estimando me parece ahora modo de esto más claro, porque se sabe. Y mucho y bueno, en esa línea pues intentar que sean ellos los que lo que se una, lo que sean los partícipes en sus propios procesos, lo que busque la integración, pero de una manera crítica. Porque sí que también lo que nosotros vemos, o sea, que dentro también de la gente que trabaja en estos recursos, pues hay personas que consideran que, que el diferente se tiene que asimilar, a asemejar a la mayoría, ¿no? Y sin embargo también hay una parte de trabajadores que pensamos que no, que cada uno tiene su propia... O sea, que cada uno es un ser único en el ambiente y que nosotros no tenemos que hacer que esas personas sean semejantes a la mayoría, sino que hacer que sean ellos mismos y que como ellos mismos, pues que sean críticos y que sobre todo que luchen y que sean... Sí, volvamos. ¿Contesto o service? ¿Qué prefieres? No, el problema que veo yo en eso que dices es que un poco, cuando empezamos esa labor de, de integración, los estudios eran los enfermos mentales, ¿eh? es decir, los que no tenían trabajo, los que vivían en instituciones, y eso eran sólo los enfermos mentales cuando creímos que de alguna forma iban a ser integrados en la sociedad en esas salas de espera de las que hablamos hoy los excluidos son ya pues esos jóvenes que nunca han tenido trabajo y que no lo van a tener los que han perdido el trabajo ¿eh? y no lo van a recuperar es decir, que frente a aquello que intentábamos decir la sociedad y que como las salsas de los buenos cocineros no hay que ligar unos individuos a otros lo que nos encontramos es que el proceso de exclusión lejos de menguar ha crecido enormemente ¿no? entonces integrar, sí, pero con esas cifras de desintegrados y que continuamente se están desafiliando ¿no? es decir, el proceso social dominante y un poquitín luego sí, quizá podríamos hablar de ello no es hacia esa integración de los enfermos mentales sino a desintegrar absolutamente todo lo social ¿no? es decir La imagen de individuo normal hoy, que es la de Bauman, es eso, somos como barcos, una vez estamos con una pareja, otras con otras, con una familia, con otras, en una ciudad, en otra, ¿no? Echamos el ancla una temporadita en un sitio, pero cada uno va por ahí, cada uno se las tiene que arreglar como buenamente pueda, si estás en paro, si estás en la calle, nadie te va a echar una mano, búscate tú, la labor de los psiquiatras y de los psicólogos es cada vez más... Crea capital económico, crea capital social, crea, sea optimista, que seguro que encuentras trabajo, ¿no? Siendo optimista, todas esas técnicas de aumentar el capital humano casan muy bien con lo anterior. El problema de la integración y lo difícil que los tenemos, los que trabajamos en esto, es que se nos han juntado muchos, ¿no? La sala de espera no están los... Eh, recién salidos del hospital psiquiátrico que yo no creo que deban volver de ninguna manera, sino que se han juntado en un proceso de desafiliación social brutal y que es lo dominante ¿no? en esa sociedad. Entonces, que Cualquier esfuerzo voluntarista, pues es eso, es de un voluntarismo terrorífico en la medida que casi compiten por esos, ¿eh? por esos recursos y te encuentras, no, no, de lo mío, ¿qué? ¿No? Lo mío, yo, la, más importante son las anorésicas que los enfermos mentales, ¿no? Más importantes son los grupos de agrofóbicos que los no sé qué. Entonces, el, el horror económico condiciona que la vieja exclusión con la que trabajamos, con los enfermos mentales se junte con la nueva y creciente exclusión en un ambiente de egoísmo y solidario ¿no? y, y, y poco ese es el problema para el que yo no veo solución que hay que pelearla pues si no, yo no sé qué hacemos aquí ¿no? ¿Qué de esta forma no sé qué hago al Había... viaje yo tengo una duda porque os he dicho que en los años en que hiciste la reforma creéis que se iban a curar los enfermos si desapareció el, el hospital psiquiatra? y ahora tengo ver mucho de la importancia de la vida mutua o de la importancia de, de determinadas familias en la enfermedad, que yo comparto todo, pero todo esto último. Pero lo que no te escucho es la importancia de lo, de lo biológico, por lo menos no en aquellos que están psiquiatrizados eh, ya por motivos laborales o familiares, sino aquellos que, que tienen unos delirios muy fuertes cuando no toman cierta medicina. Esa, esa importancia de lo biológico, que también he encontrado en el de psiquiatrizados de lucha, que ¿Cuál la página web? Um, ¿Claridad de tratos que viene a usted? Yo también en eso. Tiene... Eh, aquí hemos estado hablando... bueno Como tú dices que hay un aspecto biológico eh, en esta cuestión... En cambio yo lo que pienso es que si ningún psiquiatra ha sido capaz de curar eso... Como un traumatólogo lo hace cuando ve hueso o cuando... Pero es que no, es es mínimo, que no existe. Pero Porque si no hay ninguna sola prueba científica que verifique que eso es así y no hay ningún jodido medicamento que lo cure no hay que que la mitad, pero bueno, entonces pero yo no lo llamaría enfermedad porque enfermedad es un término que se usa científicamente para eliminar algo que se ve y que tú puedes tratar entonces en este caso no es enfermedad sería sufrimiento psíquico que te hace tener unas actitudes pero es verdad que la medicación puede paliar eso pero no lo, no lo soluciona como cuando tienes un un virus y te un antibiótico, no. Es algo eh, que, es que, que al revés, se agarra el poco a poco, en verdad que no estamos de otra... Yo no creo américa, que sea genético, de hecho. Pero yo creo, por experiencia familiar eh, y, y, y hablando de ah. mi vida, con la que he llevado a otra gente que tiene mis mismos genes, la vida ha sido la misma, pero genéticamente ha caído. Yo, con respecto a eso, creo... Que la, la, las cosas se transmiten si mi madre toda mi vida eh, ella ha tenido un sufrimiento psíquico de incluso que la habrá cogido de mi abuela y mi abuela eso de la mi abuela me lo transmite a mí una forma de, de vivir a, eh, cómo aprender, cómo comer como pues todo o sea que he aprendido a hablar con los marcianos de... pero es verdad que me, no, eh, a sufrir con, con ellos y sobre todo que no hay una explicación exacta que uno escuche voces. Yo no creo que haya, o sea, él... pero sí que se puede... Lo que no se puede hacer es decir es genético cuando no hay una prueba. Eso está en realidad. Cuando mi hermano, por ejemplo, no sufre lo que yo... Hombre, perdóname, pero después estamos hablando de la importancia de la familia patológica y de que estudios psicológicos o psicosociales que, que no lo hacen, pero tampoco está demostrado científicamente y lo creemos. O sea que yo creo... No sé, que después de haber a Edgar Morin, que son muchos factores, ¿no? O sea, que está biológico, está psicológico, está social, pero por darle mucha importancia a la social y a la que es una mierda es una enfermedad, estamos de acuerdo. Ahora, en que el factor biológico no es como mínimo un 33%, yo en eso estoy de acuerdo. Sí. No, yo también estoy de acuerdo contigo en principio, vamos a ver, lo de las enfermedades, cualquier enfermedad, el debut siempre es un poco entre dos factores, ¿no? Entre vulnerabilidad y resiliencia, ¿no? Hay personas muy vulnerables que ante mínimos ¿eh? sufrimientos explotan y no salen de una depresión, ¿no? Ahora en el duelo estos de Lora, habrá unos cuantos que se van a quedar depresivos para siempre y otros que dentro de 15 días van a estar eso depende tanto de factores genéticos como de factores ¿eh? eh, emocionales pero hay algún estudio que demuestre eso ¿Sí? ¿hay psiquiatra que curado esto? ¿cuidado el qué? ¿Curado ¿el curado? la vulnerabilidad? ahora te lo explico un poco, vale. déjame terminar vale, vale. <ríe> los grandes así, los síntomas así gordos, gordos, gordos de las enfermedades mentales de la psicosis serían eso, delirios, alucinaciones y autismo, ¿no? El más grave de todos es el autismo, que es esa especie de falta de resonancia afectiva, ¿no? Como que los afectos no resuenan, que se calcula mal y eso. A eso los fármacos no hacen nada o lo empeora ¿no? Eso, y en cambio es el síntoma central, es el síntoma fundamental que hay en, ¿eh? en, en, en la psicosis y era lo que esperábamos, ahí sí que esperábamos y ahí ganaron por goleada los vamos los psiquiatras de la reforma teníamos enfrente a la gran psiquiatría que anticipó eso, ¿no? decir, bueno, el psiquiátrico como decía usted es la estructura concordante, ¿no? Estas personas lo biológica que tú dices, lo que les pasa es que tienen el cerebro como una especie de colador Con los, ¿eh? con los agujeros un poco más grandes que los demás que entonces les entran por ahí más aferencias, más estímulos y lo que hace el manicomio es lo mismo que lo que hacen los neurolépticos ¿no? disminuyen el nivel de aferencias sensoriales a estas personas no le llegan tantos estímulos en la medida que no les llegan tantos estímulos, eh, es una especie de protección, ¿eh? de esa lo llaman ellos radicalmente. ¿eh? Eh, cierto es que los neuroléticos sí disminuyen, ¿no? y ahí acierta la psiquiatría clásica. A mí me eh, parece indudable ¿eh? que eh, esa disminución de las aferencias, que es lo que realmente producen los neuroléticos, los neuroléticos lo que producen es que los estímulos no te llegan ¿no? ves el mundo como el coña o el whisky ves el mundo muy lejano ¿eh? y en esa medida eh, como seguramente tienes una vulnerabilidad juntar muchísimos estímulos y a construir historias y delirios a percibir, ¿eh? en ese sentido los neurolécticos mejoran radicalmente la, la situación en ese sentido yo no tengo dudas ¿eh? de que el uso sensato de neurolépticos a dosis mínimas ¿eh? que se debe seguir utilizando no yo tengo... de, de, de eso quiero decir que tampoco tengo dudas, pero lo que sí sé es que no curan no, no, no curan, alivian no, no, un, un poco esos bien. síntomas la clave de todo eso es esto, ¿no? el autismo que... Eso es una enfermedad... Yo no me atrevería a decir que, como dice como, como dices tú, que el, Carolina, que si no lo sabemos ahora, es que no lo hay. Hay muchas cosas que no sabemos ahora pero, ejemplo, y que si lo sabremos, el, el, ¿no? Tampoco que, se cura, pero, y también tiene un aspecto secundario. ¿El qué? El, sí, la gente sabe que tiene que tomarse no si quiere vivirlo. Hay polígrafos que están yo no, no, no estoy diciendo que no haya sufrimiento psíquico ni mucho menos estoy diciendo que, que ningún psiquiatra cura a nadie y que a mí eso me hace dudar y, y que se están basando en eh, unas teorías que no han sido demostradas a mí eso me hace dudar y me hace y, y sobre todo la arrogancia por la que los psiquiatras hablan del tema y de, y de cómo uno se siente cuando realmente no pueden curar y que estén en esa posición eso es lo que ¿por qué no terminas? ¿por no terminas con la exposición? <risa> no, hay mucho más es eso para sus mentos queda una duda de... yo tengo lo que más que decir pero bueno, si espero un rato y doy un rato y quiero ver otra vez dilo, ya, termina he pasado el turno antes para, para hablar y dejarme si me gustaría y decir un poco sobre lo que has contestado tú Es que, o sea, yo tampoco creo, o sea, no sé, Carolina y yo, o sea, mucho y tal, pero yo sí que creo que hay una enfermedad mental. Creo que en la mayoría de la sociedad es una sociedad podrida, es una sociedad egoísta, individual, pues mucha gente hay mucha gente que está mal y mucha gente que lleva esto, ¿no?, que lleva problemas mentales, pero creo que hay una parte que no se puede negar, es poner es importar una realidad. Hay gente que tiene problemas, oye alucinaciones, oye voces y, no sé, a lo mejor es el término, llamarlo enfermedad o sufrimiento pero hay un problema, o sea, ese término yo no quiero entrar a discutir sobre llamarlo enfermedad o, o sufrimiento. Eh, entonces lo que ellos lo que un poco responde a lo que habré adjuntado antes es O sea, se habla mucho de esto porque yo no creo que ni es un 30% el, el problema mental de la gente es yo mi, me he expresado desde eh, ese punto, yo creo que depende, de depende de la persona depende de la persona y, y, y o sea, yo creo que en, en esta sociedad está todo tan mal de estar que todo se asuma, que, que tengas que trabajar 15 horas que a tu hijo para educarlo lo tengas que educar tú lo tengas que educar otra persona con otros valores que te tenga que decir la televisión lo que tiene que hacer y tal hay personas muy sensibles que tienden a tener una enfermedad porque te supera y otras personas que a lo mejor por, por otras circunstancias tiene tienen problemas que no sabemos qué tal pero es que la psiquiatría, si no sé, que me lo revienta ahora aquí Guillermo si no es así yo creo que las, las enfermedades psiquiátricas se diagnostican a la mano alzada ¿no? en un congreso o sea, qué fiabilidad va a tener a mí un psiquiatra cuando dicen este es un trastorno multipolar de no sé qué y dicen estamos de acuerdo y según las la, la personas que levanten la mano es una enfermedad o no es una enfermedad Entonces, es algo que tenemos que llevar ¿no? Como que también nosotros hemos perdido eh, la necesidad de, o sea, la forma de solucionar las cosas. A través de que todo nos lo han hecho, ya es en plan de, estoy enfermo, me tienen que curar. Entonces, cuando tú estás entregándote a una persona que decide las cosas a mano alzada, que no hay nada real, pues muchas veces va a suceder, pues como lo que estaba contando, que te medican, que la medicación es peor, que todo eso. Porque tú estás entregándote en plan de decir, Estoy mal, no no, esto es un trabajo de todos, de la familia, de los amigos, de tu entorno, y es todo lo que lo tenemos que hacer juntos para salir adelante. Si tú te entregas una persona que es porque dice yo pienso que no, el otro, yo pienso que el otro, no, porque estoy en una universidad no sé qué, están probando drogas con nosotros, es un mercado que, que simplemente es simplemente para vender cosas, hacernos dependientes, es todo un sistema de... Entonces es como que nosotros sí, muchas lo que dices tú, se peca sobre todo de, de hacer una crítica a la sociedad porque veo que está destrozando a mucha más gente, por eso no, no es explicable. O sea, el tema más médico, más tal, como puede ser tal, no, no sé más. O sea, por eso yo creo que se hace mucho más bien en esto, porque es como la mayoría de la gente que se hace más afectada, ¿no? Sí, yo creo que es interesante lo que introduces, ¿no? Que es eso de la votación a mano alzada. Cuando se hace la reforma, eh, un poco, y había poca gente que iba a los centros de salud mental, ¿no? Un poco la, la, las nociones psiquiátricas eran mucho más exigentes, fíjate que cosa más rara, es decir, en lugar de avanzar en la especificidad de decir, no, la enfermedad mental es esto, lo que ocurre en esa época, que es cuando se vota por primera vez y se siguen votando la clasificación de enfermedades mentales, que es en Estados Unidos, les entra un pánico impresionante. En Estados Unidos, cuando hay esa experiencia del uh, sanos en lugar de insanos, los seguros empiezan que en América la sanidad es privada. Dicen, ay, con que estos no saben distinguir una de otra, pues si ya nos tienen una psicosis, no pagamos ni un duro Entonces les entra a un pánico celebrar a los psiquiatras y organizan ese congreso que es la dsm3 donde se vota se votan cosas sensatas por ejemplo desaparece la homosexualidad en los pero lo que tú dices es radicalmente exacto ¿no? ejemplo, hay una cosa que se llama trastorno límite que es que estás un poco esquizofrénico y eso rompe con, con aquella precisión de la psiquiatría clásica porque la psiquiatría clásica para medicarte para eso, tiene unos criterios absolutamente precisos, que a lo mejor es importante distinguir porque enlaza con lo que tú dices. Antes decía, entre los que tratan los psiquiatras y la gente normal hay un abismo radical. La enfermedad mental y la vida cotidiana son cosas radicalmente distintas. Si tú me dices que estoy muy triste, muy triste, eso no tiene absolutamente nada que ver con el depresivo que está muy triste, muy triste. Son dos tristezas radicalmente distintas. Los psiquiatras clásicos dicen que pertenecen a un estrato del sentimiento que se llama sentimientos endógenos. Y que si tú estás muy triste porque te dejó el novio o la novia o te has quedado sin trabajo, que esa es otra tristeza completamente normal. Pero que lo que tienen los enfermos psíquicos es una cosa que llaman ellos monstruos psicológicos. ¿no? Monstruos psicológicos en el sentido de que no existen en la psicología normal que los esquizofrénicos no es que oigan voces como yo si me tomo un ácido lisérgico y tengo alucinaciones que es una cosa radicalmente distinta una mezcla de eco, de pensamiento de tal pero, y delimita mucho, mucho vamos, es como un lápiz como no tenían nada que hacer estaban en los psiquiátricos 8 horas sacándole punta a los sentimientos que tenían los enfermos mentales la mayoría de ellos decían disparates ¿eh? vamos, hubo cátedros aquí de psiquiatría, eh, catalanes que daban ácido lisérgico porque decían que así te dejabas de beber y cosas parecidas. Hubo verdaderos disparos. Pero diseñaban bien, mucho mejor que ahora, esa separación entre locura, normalidad y eso. Y era una de las razones porque no había tanta gente en los centros de salud mental y por lo que se usaban poquísimos neuroléticos en el momento que la DSM-3 empieza a, a diagnosticar a mano alzada, también hacen consensos de tratamiento, en el que dicen, por ejemplo, que en lugar de aloperidol se den neuroeléctricos de nueva generación que cuestan 16.000 veces más. que Entonces, va en el mismo paquete la votación de, de los neuroeléctricos y inmediatamente también colonizan, a las por lo menos en Estados Unidos, de forma clarísima, a las asociaciones de familiares aconsejándoles que pongan pleitos por mala práctica si no recetan neurolépticos de esos de novísima generación que no está nada claro ni los antidepresivos de novísima generación otra vez, el otra vez una coalición sí. perversa otra otro? Otro? Otro? otro tema que te quería preguntar y bueno, y a pesar también porque hemos venido en Cádiz mi compañero y yo y algunas cosas las compartimos y, no. y una de las que no compartimos ya sabemos que para vosotros es muy polémico es el tratamiento ambulatorio involuntario ¿qué te parece? no, yo soy contrario al tratamiento ambulatorio tratamiento no voluntario en el sentido que ya es meter otra figura en danza que son los jueces que son temerosos ¿no? quiero decir ¿pero los jueces metidos para también, también, también A mí me una alianza perversa y que ha habido un, un retroceso evidente de los ¿eh? de, de la psiquiatría clásica hay un caso muy bonito muy bonito de la psiquiatría clásica se llama el caso Ellen West que si habéis venido desde Cádiz lo menos que merecéis es que os lo conté <risa> os lo cuente el caso Ellen West una enferma famosísima hace la tesis doctoral, por ejemplo, Sarrón la hace sobre Ellen West Una enferma de 1920-1930 que recorre, tiene un montón de patología, anoresia, está diagnosticada esquizofrenia y eso. Y le cuando le diagnostican, Mayer-Goros, los grandes grandes de la psiquiatría, y le dicen que no tienen tratamiento que ofrecerle, más que el internamiento, los electrochoques, y ella dice, deme el alta que me voy a suicidar. Y curiosamente esos con acuerdo de la familia y ¿eh? la familia está de Lengues, que es una judía rica de esas de buenísima familia le dan el alta y se suicida ¿no? es decir frente a esa actitud de decir bueno yo te puedo ofrecer estos tratamientos, no tengo más que darte y lo otro es cosa tuya ¿eh? una actitud de psiquiatras, no son nada progres los que hacen eso, ¿eh? son psiquiatras liberales pero del alta, alta psiquiatra, uno es Bleuler que hemos estudiado todos sobre él En ese sentido, me parece que hay una regresión en el momento que esos universos disciplinarios en los que la psiquiatría se une ¿no? pues a jueces y que terminan en otro de los temas que os pensaba yo plantear. ¿no? Eso lleva a la psiquiatría inmediatamente a la gestión del mal. ¿no? no hay un juicio que hay hoy en España que no haya una peritación psiquiátrica diciendo cuánto de loco, cuánto de criminal tiene ¿no? y ahí hay un barullo en las entradas y las salidas de los presos de las cárceles en función de los psicólogos, las asistentes sociales y los psiquiatras. A mí me parece que era lo que nos faltaba ya los psiquiatras, unirnos, ya que somos bastante disciplinarios, unirnos a todo ese universo de gestionar el mal, ¿no? De decir, bueno, ustedes hagan lo que les dé la gana... No, con... Es una visión un poco maniquea eso de que soy disciplinario, porque soy terapeuta. Claro, pero que si te integras en esos tratamientos con jueces, carceleros, entras en ese universo, ¿no? Eso es terapéutico. ¿Qué, ¿Cómo, qué piensas tú sobre Yo creo que hay psiquiatras que a están cumpliendo una función de control social, porque están resolviendo temas laborales que no les corresponden, o que niños que son un poco rebellos, lo que sea, y están gestionando una función un poco malvada en la sociedad pero también están ejerciendo una función era, en el sentido de que, a ayuda, que necesitan un, una clínica del cerebro se las está suministrando están facilitando contactos con psicólogos que les pueden dar algo de terapia tal. entonces decir no, no, es que ahora los psiquiatras es un ser malvado se va a, a a liar con los jueces otro ser malvado por lo visto De, de sí, en acción, este caso, no la, te, la terapia se, se une al control, o sea, puede, si tú obligas a alguien a, eh, y lo obligas de esa manera, además, a través de un juicio por un sufrimiento psíquico que tiene, a recibir terapia es antiterapéutico. Yo, Yo hablo de mi experiencia otra vez. Yo terminé en la calle después de cuatro o cinco ingresos, estuve viviendo en la calle y llegó porque fin un psiquiatra que me dijo o te tomas esto, o llamo a la policía para que te vuelvan a entrar aquí bueno pues a mi no me ha tan mal que que te diga y, pues, ¿no? el, el, Entonces, problema, te el problema es, eh, es ese que, sí. no, que eh, a, a, un es un caso extremo en el que ha habido que actuar así ¿por, qué hay, llega extremo? Extremo. ¿Por qué hay que a ese caso extremo? ¿por hay que a ese caso extremo? ¿y por qué la cosa, si son terapeutas de verdad, son profesionales ¿Por qué no, pueden, sí. no, no, no tienen ninguna bonita mágica? No Pero entonces, si no son... Si no... ¿Pero por qué no te pones contra los médicos que tratan el tema del SIDA? Te Porque ¿Te no conozco a... ese tema y me ha tocado este. No es una de, de todos modos, el TAI... ¿Por qué no te pones contra los médicos que tratan el no te pones contra los un montón de En el caso de Helen pues si beneficiarse pudiera haber atentado contra alguien de su familia por pues, lo mismo no actuaron como deberían no haber actuado que la vez El problema es que ese único recurso que hay, ¿eh? no pueden poner un recurso más decente, ponen esa mierda de Pero un, de, bueno, es que también ingresio voluntario y está y el rendimiento voluntario en menor menos restrictivo para la libertad que el ingreso voluntario es Y verdad? yo también no estoy de ingreso involuntario. Porque si no, vuelvo a mi caso, yo me habría ido, a, habría cogido un autobús, me habría ido a 100 kilómetros allá porque había quedado con no siguiente sé quién y, y el caso de mi tío, con un frote, para la calle y cojo para toda la vida porque le pidió un coche. Es que hay casos que te puedes hacer daño. Y no quiero caer en lo de, puede hacer daño a alguien, porque estadísticamente es muy poco significativo, pero es significativo suficiente. Pero, pero, pero el único recurso no, que no están poniendo es coercitivo, no hay otro recurso. No. Sí. Es que yo creo que los no, pues, coercitivos si los terapéuticos se ocurren en este caso. Pero, sí, pero sí. Mira, te voy a poner dos ejemplos, porque yo también he ido de un amigo que hemos estado empezando gestionar. Yo he ido de la mano con su madre a jugar, de intentar hacer un ingreso involuntario. Al final me ha salido tal, pero sé lo que es porque la he intentado quemar a su madre dentro de su casa todo. O sea, ha querido hacer daño. Y también te quería comentar otro caso que era la lobotomía. No sé si es el caso de la lobotomía. De la lobotomía era que te metían bueno, unos tornillos. No, no, no, que... Escuchemos un segundo. Un, un unos clavos por los ojos, te tocaban el cerebro, entonces te rompían una, unos sistemas nerviosos y te dejaban eh, en estado m, drogui para toda la vida. Tu cerebro no funcionaba. Eso era psiquiatría en el mundo científico. Estaba respaldado y era la mejor eh, aplicación eh, científica en su momento. era lo más, no más se estuvo aplicando a millones y millones de personas. Eh, me parece que lleva a los 6 millones de personas en Estados Unidos. El mundo científico lo respaldó. Era, era digamos, como la, la hostia y que mírate lo que era, meterte un, un, un clavo con el ojo y tocarte el cerebro y dejarte tupi. Y eso estuvo respaldado por lo siniestra de todo el mundo. Lo que hacemos hincapié, sobre todo en los temas de control social, porque eso normalmente no se quedó en las personas que tuvieran un problema psíquico, como eh, lo llamas tú, ¿Tú biológico, sino sí, que se sí, empezó mismo, a aplicar a, a, a presos, a presos políticos, gente en lucha, se aplicó hasta las señoras de casa que eran un poco que en esa época, porque te hablo de los 60, 70, no sé si me equivoco la fecha la gente amas de casa que se arreglaban contra el marido y en, actualmente en esa sociedad es un no estado bien visto la ciablogotomía también entonces lo que yo entiendo lo que dices tú no es Cuando, ¿Hasta qué punto se puede permitir a una persona ser libre cuando pueda hacer daño a otra? Pero ¿hasta qué punto toda la tecnología, todos los medios de sometimiento psiquiátricos, además, hasta qué punto podemos permitir que hagan daño a tanta gente como eso, que fueron millones millón o si de personas, y no se recuerda tanto como puedes decir joder, pues voy a obligar a una persona para que no haga daño a una persona, cuando la, lo, el, el aparato científico todo eso lo, lo hicieron, ¿no? O sea, es como un poco que siempre entramos a, a debatir sobre todo el tema del control social porque suena muy lejano y no se hace hincapié, pero porque los medios de producción los medios de información lo tienen ellos entonces como que siempre uno o sea, siempre lo intentamos porque nosotros es un medio de represión que lo van a utilizar y, y prueban con nosotros, nos utilizan, nos utilizan de conejillo, de ninja, para luego aplicarlo no siempre es así, pero normalmente termina raciocinando así cuando nosotros estamos en la reunión se ha comentado que ese caso era necesario ingresos voluntarios ¿En ¿En el de Sí, pero es el mismo. Y en cambio, ¿cuántas pues personas? Para, ¿Para el mismo? Para, lo que creo para el mismo, pero el, el ingreso voluntario. De hecho, el ingreso voluntario al final no se hizo porque la madre no lo vio. Y, y es que es eso, lo que te bueno, estoy intentando explicar ya un poco. Yo creo que si tú te quieres poner bien, no te pueden obligar. Si no, te están andulando con persona. Tú no te vas a poner bien. Yo no lo veo así. Te van a andular para que, no, para que no haga daño a los demás, ¿vale? Pero no te tienes no, una no, curación. No, no, no, no. Hay más opiniones sobre el tema. Que no. su primer, que ¿Estás ¿Estás Pero, es que yo creo no sé, desde, desde el punto de vista es que es, está, yo entiendo por el título de la charla y por eh, su parte de primera de la exposición no sé, creo que este debate se está centrando en las enfermedades psicóticas con base orgánica con parte de base orgánica yo creo que los tiros desde mi punto de vista va por otro lado por las aquellas enfermedades mentales y diagnosticadas que se están creando nuevas y que no tienen una base, eh, que tienen una base más bien emocional, una base de inteligencia por parte del paciente, de compromiso y responsabilidad por parte del paciente de cambiar hábitos en su vida y que refieren, o bueno, están, como decíais nosotros, sumisos a una pastilla. Entonces, eh, yo lo digo porque, en propia experiencia, porque yo diagnosticada con una depresión mayor y iba en contra de ocho psicofármacos, decía el psiquiatra, pero ¿cómo vas a encontrar psicofármacos? Entonces, la química, yo, de mi punto de vista, ¿cómo puede haber tantos receptores contra los terrestres en el cerebro? Vamos a ver, si tú si tú tienes la serotonina, la, la, la noradrenalina, vamos a ver, el fármaco, tú puedes, y usted doctor, médico, puede ser regalendofrinas, que son anestésicos, anestésicos naturales. Puedes, si cambias, chip, y es un trabajo interior que es mucho más difícil que tomarte una pastillita. Es mucho más fácil reducirte el estómago que cambiar tus hábitos saludables. Es mucho más fácil cortarte una pierna, mire doctor, pero esto, a, a cumplir unas disciplinas en tu vida y una e, y cambiar hábitos. Entonces, eh, eh, hay muchas enfermedades mentales que se han sacado, igual que déficit atencional y la hiperactividad, que simplemente hay ahí una base eh, de que el niño pues no, no, no le interesa lo que, está, lo que está, no está motivado para estudiar, no le interesa lo que está estudiando y, y ahora le han sacado la categoría de hiperactividad y de déficit atencional. Yo no sé, es, es, yo voy por ahí, no, es que se está centrando todo en la psicosis, en el debate yo creo que se está, y yo por todo el contenido del programa, yo creo que va, mmm, no sé, no en un sentido yo, que van por eh, esos trastornos, que, como usted ha dicho desde el principio, eh, que están diagnosticándose y que tienen una base de compromiso personal más que de farmacología. No, sí, no, yo, la idea que traía y el esquema que traía para contarme si un poco por ahí, pero no, el interés de los demás es el que domina ¿no? y hay que seguir el interés. La idea mía es absolutamente esa, vamos a ver, eso sí que decían lo que les quería contar era cómo, por ejemplo, el mundo del trabajo se ha transformado, ¿no? Eso que llaman mobbing, ¿no? Pues de repente al trabajo que se va, que le exploten a uno, se transforma en una relación personal de persecución, ¿no? Se formula en términos íntimos y se dice, no, no es que todos los trabajadores estemos en unas condiciones, ¿no?, de mal vivir y eso, sino que es mi caso personal que me llevo, ¿no?, se extrapola desde los trabajadores de, de cuello blanco al resto y se monta en torno 15-20% de pacientes que van a salud mental tiene que ver con ese tipo de reformulaciones, ¿no?, reformulaciones que lo llaman estrés laboral y personalizaciones, ¿no?, de ese, de ese ambiente. Lo viven trastornos narcisistas, pues lo mismo, va un poco por ahí, ¿no? Son personas que realmente no tienen depresiones de verdad, pero que no lo pasan bien, que son incapaces, ¿eh? La anedonia lo llaman, falta de hedonismo, y que viven eso, mirándose como narciso, ¿no? De los trastornos narcisistas es porque están mirándose continuamente la cara, y son incapaces, ¿no? De percibir, van a lo social a ver si hacen amigos, Si vienes en esta reunión sería ver si luego pillan algo a la salida. No tejen, ¿no? Se parece mucho a lo que llamaban, como llamaban los frailes en los conventos a las depresiones. La cedían ¿no? Que de repente perdían el gusto por la vida social, por los cánticos y eso. Se parecen extraordinariamente a esos procesos narcisistas. Estos que discuten así también. <risa> Entonces todo ese, ese trastorno ¿eh? que cuelan como distimias, como trastornos subdepresivos y eso en el momento que se descontextualiza que se saca fuera del trabajo y se empieza a contar a un psiquiatra, a un psicólogo y eso, de alguna forma pierde el significado ¿no? entra en esas clasificaciones empieza a perderse de vista y acaba siendo cosa que no era ¿eh? que no era que no era antes es un poco por ahí va pero yo creo que si hay más interés seguimos hablando de eso la y se tiene... no lo de la psicosis porque yo creo que, perdona que intervenga en eso creo que en tu caso el psiquiatra te hizo a lo mejor bien a las pruebas me remito pero que le faltó paciencia ¿no? yo creo que siempre total, que, es que se hace paciente, está muy... que si siempre si no, que recurres al tratamiento para... perdona, que tratamiento obligatorio que es un recurso fácil Es decir, que en lugar de decirte, oye, toma, toma este fármaco, tómalo, no me fastidies que vas a la ruina, darle la lata, ir a verle 80 veces. Si tienes la facilidad para decirle papel al juez que ya está impreso y viene aquí a que le pongan el modecate, es un recurso que todos los psiquiatras que tenemos una sobrecarga de trabajo, que lo facilita extraordinariamente. no Te mete en un orden burocrático y que evita ese trabajo ¿no? de insistir, de negociar ¿eh? era solo había una chica que estaba en la esquina pero así no sé si se ha ido ¿Sí? Nada, yo quería decir que me parece interesante el debate que estaba estudiando aquí y no sé cómo se llama porque me parece que hablen los dos puntos de vista creo que no es una cienfra exacta es una cienfra o en juzgaremos ciencia, porque no hay que demostrar y de que eso esté sucediendo de esa manera. Lo único que podemos saber es que una persona tiene unos síntomas y catalogarles con una norma de, forma de determinada forma. Pero con respecto a lo que dice y por experiencia personal también, digo que, y en mi caso, sí que tenía que hacer un ingreso voluntario en familia, involuntario en familia. Y es una cosa con la que, la verdad es que, Me he comido mucho la cabeza, porque como tú bien dices, ¿cómo una persona se va a curar cuando la estás haciendo hacer algo que no quiero hacer? Pero de verdad que para mí fue la única solución que pude tomar en ese momento. No tengo que no me arrepientar, porque me arrepiento, pero sí que en este caso concreto ha funcionado. Esta persona ahora está bastante mejor. Yo estoy en contra de los medicamentos, o sea, no en contra, que creo que una medicación tan fuerte como puede ser el litio o el antipatol o otras... Incluso le pueden destruir tu propio organismo, tomándolo durante mucho tiempo, pero sí que hacen desagradar las afirmaciones, los delirios y conocer que esa persona, todavía un poquitín mejor a mejor, de esa situación que están viendo, que realmente lo estaban pasando mal ellos, porque no pueden controlar lo que les pones. Y la impotencia de la familia y de la gente alrededor que tampoco puedo hacer nada a este respecto. Pues estoy contigo y estoy con él, estoy con él a... en medio de Yo es que, que quiero aclarar que yo no, no niego que la medicación pueda servir en un momento dado, ni, ni que el sufrimiento esté ahí, ni que a veces no sepas no puedas tomar decisiones. No niego eso. Es que yo creo que, es que incluso personas... Todas las personas hay veces que no podemos tomar no una decisión que a esa determinación que... Nos eh, ponemos en manos de un médico, entre comillas, eh, de unos amigos, de una familia que tampoco saben qué hacer. Entonces, me parece interesante el tema que decía aquí eh, de, de grupos como el de Alcohólicos y amigos, de personas que raramente sepan lo que es, por lo que están pasando y que se vienen me parece muy interesante. Y, no sé, al respecto, ¿cómo podéis decir? De, de, de, de, pues, simplemente era eso. Que me parece, de otro punto de vista, pues me parecen muy importantes si y de todos los comprendo y, de hecho, habría que llegar a una conexión entre los clientes. Nada, muchas gracias. No, sí. Volviendo un poco al tema de antes, que me quedó una duda, pues, volviendo al tema del traumatólogo y, y del estigma, ¿no? ¿Debemos reivindicarnos de enfermos mentales como enfermos normales o como enfermos diferente no específicos? ¿Cómo podemos reivindicarnos a nosotros mismos? Hombre, el problema de las enfermedades es si son etiquetas que totalizan toda tu vida o no, ¿no? Es decir, eh, tú no tienes, eh, no sé, tu etiqueta. Pero vamos, voy a ponerme yo. Yo no soy un eh, neurótico obsesivo. Sí, por neurótico obsesivo, Quieren describir mi vida, ¿no? Yo soy de Gijón, me gusta correr, maratones... Eh, me gusta Estados Unidos... Me gusta determinadas cosas, ¿no? El problema de decir soy enfermo mental, que es el riesgo también de los alcohólicos, ¿no? Es que totalicen, que se confunda la biografía con la enfermedad mental, ¿no? Es decir, que todos somos diferentes, que eso lo decía muy bien Carolina antes, ¿no? Es decir, Por el hecho de estar enfermos no puedes ya pronosticar, no puede ser eso toda tu vida. ¿eh? Tú puedes ser enfermo mental y anarquista o enfermo mental y de alianza ¿no? de popular o de no sé qué. Una y otra, no, lo digo también porque voy a poner otro ejemplo de los terapeutas, de por qué es importante, por qué es diferente el traumatólogo que el, que el psiquiatra. Que es precisamente esa. Eh, pero me parece que hay que reivindicarse y pedir derechos, pero en la medida de que esos derechos no signifiquen que tienes que seguir una biografía, que ya te vayan a etiquetar, ¿no? De que un enfermo mental no debe trabajar, no debe viajar, eh, debe disminuir los riesgos, debe adherirse al tratamiento, es decir, siempre que se conserve, ¿no? la, sí, no la, la sociedad, diferencia tiene la cara entre la sociedad claro, es que yo creo que ahí a ver, es un tema en el que hay de impuesto ¿no? si se visibiliza como una casa yo creo que en colegio, que estoy totalmente muy mal tirado pero además una carga ahí de, de firma activa que no veas que no han tenido que no de ninguna manera ni crea de que o sea, si no pongo un pantalón o me pongo una pala yo personalmente pienso que sí que se sabe pasar por una etapa de la las personas que, que, que tienen pues, una primera mental eh no que se discrimice, pero si nos denuncian por los sus derechos, he ¿vale? Pero por, precisamente por la historia que tienen de, de, de marginación y de el reglamento Luego al hecho de no quitar lo que dice de, de los muchos voluntarios, o sea, teniendo en cuenta para que veamos la diferencia que entre varias entre unas especialidades y otras No hay una especialidad la que debería ser inmunitariamente, o sea, si yo tuviera un cáncer y si decirlo en mi casa, no debería ser inmunitariamente, sin embargo, la persona que no era mental, por otra parte, por yo creo que en los casos en los que hay un riesgo para la persona o para otros son mínimos, y que sin embargo se tira y se de los abusos involuntarios muchísimo, cuando es una cosa que son situaciones, o sea, que tienes inmunitariamente, si el abuelo lo ha es una situación super... O sea, es súper traumatizante porque viene la mitad de la veces cuando no les dices todas la policía a tu casa porque ni siquiera lo las ambulancias se atreven a ir cuando muchas veces se quede. Viene es la, que la policía, de, A lo sí. mejor que sea una chavada así de, de reconstitución que, que, que incluso va a ir andando y se te un mal como salir a casa, mal ambulancia, no sé qué. O sea, son situaciones súper traumatizantes. Más el hecho de estar en plancha que muchas veces de aquí a que igual lo habéis conocido en malas habitaciones, es 24 horas, lo que me diría es estar hasta así. Entonces, se mide poco, cuando el tratamiento es, es es necesario, ya tengo, porque los casos no hay un riesgo, para entonces, que se un poquito. Ahí se deriva que con más controles, pueden tener más garantías para paciente pacientes. ¿no? Con más controles, entonces, se pone un fiscal que procura, supuestamente, ¿Qué? los derechos ¿Qué? del paciente, Se está controlado un poco más que el ingreso de agua bueno, sea malo. Mira, hay una ley, y la ley no sé qué, no sé cuánto, que siquiera tiene un formato más o menos hecho, que un juez que no te conoce de nada. Lo no, que no va. O sea, los jueces no tienen idea. Luego otro tema, que son las imparragilidades, incapacidad legales, que muchas personas con enfermedad mental se legalmente simplemente por tener enfermedad mental y no porque no puedan hacerse cargo de sí mismas y ahí, bueno, hay pipas por o sea, lo que es una enfermedad mental ni de sus consecuencias, ni nada, ni se incapacita la gente bueno, sí. sí, no sé si te han contestado, yo estoy de acuerdo enteramente y ya te digo Lo de reivindicar derechos siempre que no sea como ponerte ya la etiqueta y que distinguir esas diferencias, ¿no? Que por ser enfermo mental no tienes que tener comunidad de valores a lo mejor con otros y que tienes que vivir tu vida, tus diferencias, tus ¿no? tus especificidades y Y luego lo de las experiencias personales vale poco, porque sí, efectivamente, a lo mejor en un caso determinado es fue bien y fue estupendo. Pero esta facilidad de lo que te hablamos, yo de verdad que me parece que es como abrir una compuerta que nunca sabes dónde para por la tendencia a la comodidad, ¿no? Y que, como los valores, que era lo que os quería contar, para el traumatólogo lo mismo da, que sea ¿eh? que sea requeté, que sea libertario, te va a dar el mismo tratamiento. Un psicólogo, un psiquiatra, las experiencias que hay, por ejemplo, de la necesidad de aclarar valores parece importante y a lo mejor volvemos a eso de la psiquietización. Una de las experiencias de una feminista americana muy famosa, muy famosa que hacía psicoanálisis era que eh, el psicoanalista estaba tratándola para convertirla en ama de casa, madre de familia, no sé qué, y sus valores era que era lesbiana, pretendía ser profesora de universidades de. Chile. Y era un psicoanalista excelente, pero no habían hablado de sus valores respectivos, porque en medicina no hay que hablar de sus valores respectivos, ¿no? A mí un trauma que me trató me dijo, pues si el señor hubiese querido que corriésemos, nos hubiese hecho a cuatro patas. Me dejó aquí abierto porque... Y no interrumpí la relación, simplemente lo vi con un comentario. Si me lo hubiese hecho un psicólogo o un psiquiatra me hubiese puesto radicalmente en guardia ¿no? me hubiese puesto radicalmente en guardia porque los valores en los nuestros intervienen ¿no? se intervienen radicalmente entonces la experiencia en la psiquiatría no es solo la de los ingresos y eso si se recuerda el mayor crimen contra la humanidad eh, la SOAT, el exterminio de judíos y eso viene precedido por un exterminio de enfermos mentales en Alemania que fueron 800.000 y que fueron muy sencillos la mayoría de los psiquiatras que cubrieron aquellos informes no eran nazis en absoluto ¿eh? nazis iban todos uh, a una vía terminal común un manicomio muy famoso donde se les inyectaba directamente en el corazón petróleo pero era un simple papelito y del instituto para la mejora racial alemana Eran un grupo de seis o nueve psiquiatras, esos nazis de verdad, que unos se suicidaron y otros afortunadamente los ahorcaron en Mierenda. Pero el resto no, eran psiquiatras como yo, como el vecino, a los que le pedían un papelín irrecuperable, no sé qué, defecto, no sé qué. Usted no haga más que rellenen este papelico. Y nosotros luego ya los juntamos en este sitio, en este otro, ¿no? entonces cuando el mal se concentró no hace un siglo eh, eh, y la de la eugenesia empieza a sonar ahora de una forma en, los, en las cosas de bioética, todo el horror ante los jueces, ante toda esa cadena, todas las protecciones de... Eh, son pocas, son pocas porque ya ha ocurrido el horror ya, eh, el horror ya pasó y pasó con esa banalidad no eran gente terrible y horrorosa eh, eran psiquiatras que rellenaban papeles y que, que luego ya otros esos y monstruos generaban entonces el estar aterrado ante ¿eh? ante ante eso no está de más el tener miedo el ser cogésela con papel de fumar respecto a los ¿eh? a las libertades a mí me parece básico porque ya digo en ¿eh? los ingresos involuntarios la mayoría de los juicios en los años 30 y 40 son por ingresos involuntarios maridos que ingresan a mujeres todo ese tema entonces ya ha ocurrido y hay que ¿eh? la historia es muy mal en la historia no lo domina hay que tener miedo ¿eh? yo creo que hay que tener miedo ¿Puedo hablar con el Hacer, bueno, esware, bueno, colectivo por la AMA si, y el tema que haga el mar? Y le voy a estar aquí para, esta para preguntarle sí. si podría explicar una prueba sencilla, o entendamos todos, qué consiste el tratamiento asertivo comunitario y, y si es efectivo, dadas las circunstancias que antes ha señalado la sociedad sexualitaria, que no nos apoyemos entre nosotros, que en todas las ¿sí puede ser efectivo el tratamiento asertivo es largo de explicar pero en líneas así muy generales muy generales es sustituir ese, ese apoyo mutuo, ese apoyo solidario por una estructura burocrática ¿eh? es decir eh, en lugar de que sea la familia quien gestione esas actividades cotidianas o siendo la familia eh, tiene un apoyo directo del apoyo del equipo psiquiátrico en las actividades cotidianas. Es muy artificial en el sentido de que, bueno, si un enfermo tiene dificultades para tomar la medicación, va el equipo a la casa y se lo da, si tiene dificultades de aseo y de cortarse las uñas, ¿no? Un poco el tratamiento de apoyo a mí me parece muy efectivo, descarga a las familias y están muy contentos, disminuye los ingresos, efectivamente. El otro paso es el que da mal, el tratamiento asertivo comunitario el comunitario ¿no? porque como no hay comunidad cómo se puede pasar de esa enseñanza de habilidades sociales bueno, enseñan un poquitín van al barco, a la cafetería con los pacientes y te, ¿no? te enseñan a interrumpir a captar esos ¿eh? esas reglas mínimas que en la psicosis se violan que lo hacemos a veces en las charlas no, eh, no se cede la palabra al otro se puntúa mal todo eso te lo enseñan bien Lo que pasa es que cuando te dejan solo, estás otra vez, la comunidad es un lugar en ninguna parte, ¿no? Y entonces un poco eh, la cronicidad, lo que hacen bien es el apoyo, lo que tiene malos resultados es la autonomía. Rara, no hay altas prácticamente. En el equipo de Avilés, que es el equipo así piloto ahí en Asturias, hay muy poquitas altas. Lo cual no es una acusación contra los equipos, que yo creo que lo hacen bien sino contra el medio, ¿no? el contexto ese en el que se miren. ¿Tienen trabajadores sociales o son otros No, son sobre todo trabajadores sociales, gente de FP. Está muy extendido, es un modelo basal de Franco basal, desde ahí evoluciona un poco hacia ahí. En los países nórdicos es el dominante y eso. Y en general no hay apenas psiquiatras, son sobre todo psiquiatras de grado medio porque para esas funciones no hay ¿eh? no hay necesidad de otra cosa es un poco como supervisar la cotidianidad hay algún psicólogo que hace esas enseñanzas fundamentalmente de comunicación de comunicación puntuar un poco el, se hace un programa sin muy conductual de las normas ¿eh? de las pequeñas normas que se violan que es lo que comentaba yo que se quejaban en los primeros pisos tutelaos que si en el ascensor miraban demasiado a los ojos o hacían preguntas demasiado íntimas inmediatamente o te pedían un cigarro sin conocerte o ese tipo de cosas se evalúan y se tratan de modificar mediante técnicas de aprendizaje que suelen ir bien y en el momento que tratan de que lo hagan solos no, no es por lo menos la visión mía ¿eh? del, del equipo que Tengo bastantes amigos, o sea que también puedo ser parcial en eso. ¿eh? Bueno, es que era una, un, eh, un elemento más ¿no? de juicio sobre lo que has comentado compañero que acaba de salir. Entonces, si hay otra palabra, así Y ahora cuando vuelve, me parece que se ha el teléfono más que nada porque como lleva un poco agarindo de... Si no, pues él se pierde, O sea... <risa> Bueno, luego se lo cuentas tú, si acaso. Pues <risa> la... sí, hay una pregunta. No, sí, yo, yo voy a aportar algo. En esto de, de... En lo que se está hablando de si es más objetiva la, la medicina mm, traumatológica y otras especialidades, eh, una misma placa, la medicina es un arte para mí. Eh. Bueno, y dicho por otros médicos, que ya muchos años la no he me... Una misma playa, un tramazoró, se ve una gruxa o dedo. Y ahora mismo, eh, en, el, en este siglo, el señor Freud, que desde el año 80 ya estábamos en eh, psicología estudiando que el, el tema de... era neuropsiquiatra. Ahora se está demostrando los circuitos neurobiológicos en el cerebro, con las imágenes diagnósticas, se ve como distintas áreas del cerebro, eh, están funcionando. Entonces, eh, ante, si, esto es si una parte de la medicina es objetiva y psiquiatría no es objetiva, Yo creo que desde mi punto de vista da igual, porque puedes, son interpretaciones son interpretaciones que pueden, que pueden dar lugar a, a errores, entonces eh, yo sigo apostando por, y, y de hecho a la última intervención suya, la autonomía, el control por uno mismo de su vida y trabajo interior, trabajo interior de uno, que es lo más difícil de conseguir. Porque hacemos solos y no vamos a morir solos. Como estoy dependiendo de médicos, fármacos, de eh, apoyos externos, pues entonces mal nos va a ir. Mal no pueda, nos va a ir. Porque yo creo que eh, toda la raíz la tienes que arrancar tú. Es que yo creo que ahí hay, quizá, ¿eh? si me lo permites, una confusión entre signos del sujeto ¿eh? las lo que vemos los psiquiatras eh, son signos globales de la persona global, lo que ve el traumatólogo son signos de una articulación determinada ¿no? uno se tiene que interpretar lo puede hacer un robot de hecho los, los electrocardiogramas los empiezan a interpretar y seguramente las placas y eso van a empezar a interpretar los eh, sistemas expertos porque son interpretables, mientras que la comunicación, un síntoma de la psicosis no se puede, o un síntoma, del, eh, del, eh, un síntoma psíquico hace referencia siempre a la persona, al sujeto. En principio, si estoy muy cansado, me sacan sangre, me dicen que tengo unos leucocitos alterados, Poco puedo hacer yo por eso. Si estoy cansado y lo pongo en relación con mi trabajo, con mi malvivir, puedo hacer bastante con eso. Y es una distinción muy importante porque le daría la razón en que la mayor parte de, por ejemplo, los trastornos por somatización, los trastornos que se etiquetan de fibromialgia, confunden dolor con sufrimiento, ¿no? Confunden dolor con sufrimiento. Es decir, el dolor por la mala vida, ¿no? Por mil cosas que se tienen y la falta de respeto sobre ese sufrimiento, ¿no? Que si el sufrimiento parece que no merece ser escuchado, que no merece que nadie le preste atención o ayuda lleva muchas veces a desplazar de nuevo eso, a descontextualizarlo y decir, "No es que me duele la... el músculo y no sé qué", ¿no? Entonces, un poco separar las dos cosas con interpretaciones y con técnicas radicalmente distintas yo creo que es importante, no es decir, una cosa es sufrimiento absolutamente necesitado de ayuda, absolutamente necesitado muchas veces, y yo es dolor físico. Las exploraciones de las dos cosas yo creo que es muy útil separarlo claramente. ¿no? Precisamente es que hasta con 46 años, con un historial de los 13 de años, montón de datos objetivos, leucocitos altos, como dice usted, eh, sacroideisis, otros medicinos que van a depresión, eh, trastorno de tal, no sé cuánto, ahora me denestican fibromialidad. Y van por ahí los tíos efectivamente. <risa> que es que, eh, y encima el reumatólogo, que es el especialista en esto, va unido a psiquiatría también, porque no duerme, cuatro, no sé entonces iba por ahí. Lo he calado enseguida No, no lo he calado Lo he calado Uy, lo adivino Lo que más quisiera De formación profesional Es importante distinguir una de otra porque hay un libro muy bonito de, de Juárez esta que es alcaldesa de, que escribió un sobre la fibromialgia muy bonito, muy bonito porque ella Cae también en ese problema de la, ¿eh? del diagnóstico, se alegra muchísimo cuando un reumatólogo la diagnostica de fibromialgia y en cambio en el libro sin darse cuenta, cuenta su vida como le gustaba bailar, como desde cría cuando tiene que emigrar de Andalucía a Cataluña es una cría que andaba como en ¿eh? día siempre como tuvo que renunciar a eso que vamos trabajando ser un golpe en las terminales de nuevo y eso había relación con lo vuestro sin diagnóstico tapa decir bueno es que se me ha disparado no sé qué sa uh, hueso y tal tapa esa vida arruinada no esa persona que lo hubiese gustado ser bailarina y que ha terminado de alcaldesa de no sé qué barrio de barcelona y ahora de presidenta en, en el Parlamento de Cataluña a lo mejor lo que necesitaba era volver a ¿eh? sino a bailar alguna cosa y no quedarse con la etiqueta de, de fibromialgia un poquitín la confusión va por ahí mientras que lo contrario si tienes una artritis que se te inflama esto y se te ponen los dedos aquí hay que correr a un buen reumatólogo que te infla corticoides y que no ahí no se vale, eso no es una patología del sujeto, es una patología del hueso concreto ese, ¿no? somos personas pero construidas con carne, sangre del, ¿no? es una diferencia ¿trabajo un paciente con psicólogo? ¿trabajo? sí, en nuestro equipo hay dos psicólogos sí. hay dos psicólogos, hay trabajadores sociales son los cuatro ¿un poco las soluciones, entre comillas, sería la yo no creo que haya demasiadas diferencias que todos hacemos parecido en Estados Unidos en algunos estados a los psicólogos se les deja recetar un tipo muy limitado de psicofármacos que a mí me parece una cosa estupenda me parece una cosa en general ellos saben más que nosotros de, de ¿eh? charlas sobre escuelas psicológicas es muy importante Ahora, cuando, para preguntarle, ¿tú de qué escuela es? Porque eso que le pasaba a esa, a esa feminista norteamericana eh, es importante, ¿no? La prueba de que los traumas, y bueno, los, los médicos generales y los psicólogos y los psiquiatras no somos iguales, en que entre psicólogos y psiquiatras hay escuelas. Por eso es un acierto grande que hayáis traído a una persona a hablar de escuelas, Porque te pueden decir cosas tan radicalmente distintas. Si uno es psicoanalista, decirte no, yo de su familia no le quiero ver nunca a su familia, ni me interesa la familia neurótica, su fantasía, su novela familiar, o uno si es sistémico, diga yo solo te veo en compañía de tus familiares. ¿no? En ese sentido, más que eh, eh, coterapias o equipos, Hay que informarse bien, saber con qué se trata uno, cómo se trata, ¿no? Tener autonomía, información y pedir información siempre, me parece a mí, ¿no? ¿Por qué me da este tratamiento? Discutirlo, ver que no hay más cera que la que arde, que puede ser muy listo como psiquiatra, como psicólogo, pero que si un paciente va mal, va mal y que hay que cambiar eso, ¿no? yo sería así muy autonomista también en eso, ¿eh? no solo en política sino en, en lo personal que comentaba esta amiga de... Lo que quería decir antes era precisamente al hilo ¿no? que si consideraríamos las enfermedades mentales así llamadas como enfermedades normales ¿no? como las demás toda esta pluralidad de alternativas no tendría sentido es decir, eh, tratamiento pues sería puramente biomédico farmacológico, que será habitual día. O sea, no tendría sentido plantearnos eh, pues, otras alternativas de tratamiento, ¿no? Pero que eso sería también una de las consecuencias y, dicho además, es que esa es la tendencia. Es decir, la, el modelo imperante, que yo creo que es el mío médico, ¿eh? pues eh, pues eso es lo que pretende. Que las enfermedades mentales, así llamadas, pues son enfermedades orgánicas, como todas las demás. Y, por lo tanto, tienen que ser tratadas igual que todas las demás. Y, por lo tanto, no ha lugar, por ejemplo, la psicoterapia del biotipo, ¿no? sino que solamente con tratamientos orgánicos pues, pues, pues bueno, llegan hasta donde llegan pero es, pero es la única alternativa posible. Es decir, hasta el momento pues, llega hasta donde se llega, quizá en el futuro se llegue más, quizá en el futuro no se llegue más allá de donde hemos llegado hasta ahora, pero no tendría sentido siquiera plantearse otras vías de actuación, tratar otras dimensiones del ser humano en la medida en que se entendiera que son enfermedades como las demás enfermedades de la medicina, que son claramente orgánicas, aun cuando efectivamente en todas las enfermedades, incluso las orgánicas, pues el ser humano y sus distintas dimensiones no se pueden eh, fragmentar, siempre están interrelacionadas y siempre las dimensiones psicológicas y emocionales se eh, incluyen de alguna manera. ¿no? Bueno, simplemente que es un riesgo que más yo creo que es la tendencia habitual y que por lo menos si reconocemos todos que es un tema confuso, que es un tema donde no hay un acuerdo unánime, pues eh, pues tiene sus ventajas eh, de apoyo, de atención social, de recursos sociales, que yo creo que es un poco lo que vosotros más veis, y decís, ojo, eso hay que aprovecharlo, ¿no? Y si es una enfermedad, tiene que, en fin, que no es simplemente un tipo que es que hace esto porque le da la gana, es que tiene algo que está de algún modo más allá de su alcance solucionarlo y, y necesita una atención social, ¿no? Y yo creo que eso es un poco lo que vosotros veis y decís, oye, eso es un aspecto positivo, y eso es rescatable, pero si es como las demás enfermedades mentales... O sea, como las demás enfermedades médicas, se corren en esos otros riesgos, ¿no? Y lo uno además de los que ha señalado es eso, que el tratamiento pues, sería puramente médico. ¿no? Es más, que por ley incluso, como hay intentos de hecho, sea solo médico. Y que no solo ya las aseguradoras, sino que incluso, en fin, que esté prohibido por ley que se traten enfermedades mentales con tratamientos psicoterapélicos. ¿no? o con un tratamiento psicopedagógico que no esté validado científicamente, que también habría mucho que hablar de, de qué es eso y cómo se hace y todas estas historias. ¿no? Pues bueno, nada, solo mencionar y salvo. ¿Y ella? Sí, que yo contestándote, yo paso por todas las especialidades y en todas eh, hay el componente psicológico hábitos saludables, el digestivo que no sé cuánto, el otro es el reumatólogo, aspecto emocional con el dolor, tiene usted que llevar una vida no sé cuánto, no sé. y más eh, cuando se les escapa a los médicos algo de, la, de sus manos, es virus atípico, plurito inespecífico, no sé cuánto, entonces cuando no encuentran el diagnóstico y es esas dos alternativas, virus inetar, atípico o plurito inespecífico, y entonces otra diferencia es eh, que los diagnósticos médicos normalmente son por el es que me guillermo yo no soy médico sí. pero entiendo que somos que son etiológicos uh -huh. es decir que te dicen por ejemplo eh, tú llegas al médico con unos síntomas y note que el diagnóstico no es una, una etiquetación de esos síntomas es que llegó con elía pues es que me duele mucho la cabeza y, y la rodilla Ah, muy bien. ¿Y qué tengo, doctor? Pues usted tiene mm, doloritis eh, cabecina y rodilla. ¿Y eso qué es? La cabeza y la rodilla. No jodas, ya lo sé, pero por qué me duele. O sea, siempre va a buscar, en principio, la medicina, la causa. Si me duele, pues porque tengo una infección, si me duele porque tengo, por ejemplo, un hematoma si es que tengo el ligamento que se me ha, mm, en fin, roto... En fin, va de tiempo cuál es la causa de ese síntoma, ¿eh? que se supone que es el efecto de esa causa. Sin embargo, como sabemos, en el DSM eso no ocurre. Los criterios diagnósticos son puramente sintomatológicos. Que tiene también una serie de ventajas. Por ejemplo, evitar la confrontación entre escuelas terapéuticas. Porque como cada una entiende de una distinta manera eh, cuáles son las causas de las patologías mentales, pues bueno, vamos simplemente a clasificarlas por los efectos. Pero ahí queda. Son solo clasificaciones eh, sintomatológicas, no etiológicas. Solo por los síntomas, por los efectos. No dice nada respecto de las causas aunque en el PSM el biomédico en fin se hace bastante evidente en algunos casos ¿no? yo es que eh, el doctor que psiquiatra a nosotros nos dio en mi hospital donde trabajo yo en la teña, nos dio un curso diciéndonos que la mayoría de las enfermedades son psicosomáticas un infarto de miocardio por ejemplo que ponen 4 iPads Y con un discurso, bueno, por ejemplo, una enfermedad... No, no, no, no, no. Ah, esto me he mal, esto es que me en cuál, a ver si me he <risa> Vamos a ver, Le... nos dio un curso, un psiquiatra en Nos dijo que la mayoría de las enfermedades catalogadas con servicios médicos <coughs> las tienen el eh, complemento psicosocial. Un infarto de miocardio, los infartos de miocardio, los pueden poner a un, a un paciente tres o cuatro no hay y se van a tomar vientos con un disgusto o con una situación de estrés y tal. La dermatitis, las alergias, eh, por ejemplo usted, doctor, un montón de enfermedades, no lo dijo él, vamos, por ejemplo, si eso no es cierto, pero eh, entonces que todo va a ser a partir de, bueno, casi todo, vamos, hay componentes orgánicos, ya lo sabemos, ¿no? Pero eh, al final, el psicosomático, está eh, aflorando de una manera en la medicina increíble. Yo no sé. No sé. Yo voy a hacer una pregunta. Yo, yo quería saber si hay alguna prueba científica que un poco maleta en eso. Eh, de, sobre la existencia de la bipolaridad, de la, la estupreña, incluso de la depresión ansiedad. ¿Hay alguna prueba que demuestre que es una enfermedad hormónica? no mira a ver si un poco. Eh, los psicosomáticos, los diagnósticos esos son los márgenes de la medicina, la medicina científica es pues, los dos, eh, los tres eh puntales cuando hay discusiones entre médicos de verdad, cuando yo era residente las sesiones, los que decidían eh, esto es un infarto, no es un infarto deja de ser un infarto es el laboratorio y la anatomía patológica y antes de la anatomía patológica la eh, la radiología es decir, la medicina es lo que se ve, lo que se toca es decir, no hay diferencia la medicina científica eh, empieza en el momento que no se distingue Química, ¿eh? química orgánica de química inorgánica. Tenemos, los analistas nos hacen los mismos análisis que harían de esta mesa. Los radiólogos ¿eh? emplean imágenes. Esa es la ciencia, la ciencia médica. Los diagnósticos médicos de verdad son diagnósticos objetivos. Que dicen, ¿tiene hepatitis o no tiene hepatitis? Pues si le meto, por eso es tan agresiva la medicina Tienes infarto, no tienes infarto, a la que te descuides te meten un catéter, yo tuve una ricia, me descuide y me pusieron una, ¿eh? un catéter hasta el corazón, me dieron un chispazo, pero nada, no tienes arveña, pero esa es la ciencia, como los mecánicos de coches, ¿eh? abren el capó, miran, eh, si lo ven o cogen un trozo y lo miran a eso. Eso en psiquiatría no hay nada, es lo que se busca y se rebusca y se vuelve a buscar y en ninguno de los diagnósticos, de hecho, cuando ha aparecido algo de organicidad se ha separado de la psiquiatría, los últimos desgajes de la psiquiatría hacia la neurología eran los trastornos epilépticos, ¿eh? trastornos de carácter epiléptico, los enfermos orgánicos, todo eso, propio Alzheimer, en el momento que describen pruebas objetivas de Alzheimer, se desplazan. Pruebas médicas, reales, reales, reales, no hay, porque las pruebas médicas para diagnosticar esquizofrenia, trastorno bipolar, depresión, la ansiedad no es que un científico, en Washington haya logrado en el cerebro de un psicótico de un esquizofrénico identificar no sé qué conexión sino que todos los psicóticos como todos los diabéticos le puedas hacer una prueba y demostrar que es en concreto le falta eso la respuesta es no, no, hay, no hay. son todo pruebas de observación ¿eh? psicopatológica muchas veces son se huele la esquizofrenia tiene un olor a esquizofrenia este que es el síntoma central que es el autismo es difícil de explicar siquiera lo que es ¿pero un autista si ¿sí tiene un componente orgánico? no está demostrado si coges a todos los autistas que hay por ahí no, no tienen un olor orgánico ¿eh? Orgánicamente no tiene un electrocomún, una resonancia común, una... La lucha de la psiquiatría ha sido esa, ¿no? Todos los manicomios, hasta hace poco, el sitio fundamental era la sala de autopsias todos esa época de antes de la reforma. Vi yo aquí el de 100 pozuelos, me parece que todavía en 1960 o eso se hacían varias docenas de autopsias buscando esa organicidad en psicóticos Que realmente todavía se vieron algunos, yo vi todavía algunos leucotomizados de estos que el, comentábamos. ¿El banco de cerebro que avance está haciendo? ¿Perdón? ¿El banco de cerebro? No sé dónde está. Pero... No conozco, no sé, no sé. Ni, idea. Cerebro... Ni idea, sé que en Estados Unidos anduvieron con el cerebro de Einstein, que es una historia muy divertida de un sitio para otro, y a esos grandes, una época estuvo muy de moda hacer, ¿eh? Eh, el del Lenin lo hizo un alemán, Golgi, el de Einstein, porque se pegaron por él, pero lo que hay ahora no, te, te, no lo sé. No sé. Seguramente son esta historia antigua. ¿eh? Todas esas muestras de esa gente famosa, seguro que no, no, lo reciente. ¿Pero más resiento, de, ¿no? de pacientes hipotrénicos, bipolares? Es que iban todos iban todos en, la, en el lote. Se estudiaba el genio y el loco en una época muy de la psiquiatría romántica. Que estudiaban mucho eso, la genialidad y la locura como variantes de una estructura normal y hacían muchísimas autopsias y eso en España desde luego no hay casi nada ¿eh? en el mundo no lo sé porque no, no estoy yo al tanto de esas cosas sí, incluso en todas de esas pruebas objetivas claro, una persona que lleva toda su vida con una patología mental con un sufrimiento emocional muy potente y me después de 20 años incluso además con una trayectoria de consumo farmacológico nada despreciable claro, una lesisa a su cerebro así ya saber lo que te encuentras pues ni así y <risa> pues, ¿no? ni, así. Eh, aquí, ni aún así ¿no? Porque, eh, hace unos meses por ejemplo salió un estudio eh, que sabía que poniendo a la gente a meditar 20 minutos al día al cabo de parece, dos o tres semanas había cambios eh, apreciables eh, con, no sé con qué técnicas era el TIC, el TOC, el TUC ¿no? pero estos de estas técnicas hay, no científicas pero cambios apre apreciables en la dinámica A una estructura creo que era en la actividad cerebral, no recuerdo muy bien. qué decir, es que, claro que si uno tiene una experiencia psicológica muy potente y muy, muy prolongada, muy densa y muy prolongada, claro que eso deja huella somática. Pero la cuestión, de nuevo, es mmm, que para nuestro huevo la gallina, ¿no? Es decir, es también muy difícil, claro, entender la predisposición del modelo biomédico es interpretar que esa es la causa. Pero hasta donde yo tengo entendido, y por lo que yo sé, eh, cuando alguien tiene un brote psicótico o muy frecuentemente al menos o algunas han sido cosas que personalmente eh, he visto eh, se les lleva al hospital y se hacen todas las pruebas y normalmente nunca se encuentra nada nunca ahora, después de 20 años a ver cómo tiene el cerebro entonces, esas pruebas también llamadas objetivas, que queremos científicas, que en el fondo lo que quiere decir es que hay algo físico, cualitativo ahí vamos bueno, qué punto se puede entender? bien? Hay una interpretación ahí, ¿no? ¿Hasta qué punto eso es la causa de esa enfermedad, o es un efecto, o es un efecto que realimenta? Porque claro, es que hay una dinámica entre mente, cuerpo, emociones, valores, tal... Eso es todo un complejo y todo se realimenta todo se reconecta, ¿no? Y al fin y al las actividades diagnósticas son un cajón desastre. Quizá en el futuro decidamos que efectivamente un porcentaje de... Uy, yo no he nunca he mentido mucho por el autismo pero lo poco que he visto es que es un cajón desastre, de desastre, sí, todo es un cajón de desastre en realidad. Es decir, te encuentras como la etiqueta, repito, como el, como el diagnóstico es sintomatológicos por los síntomas, es decir, otra gente que efectivamente tenga una etiología orgánica que quizá en el futuro se vea que había hay algo no sé de qué tipo, quién sabe, Era, yo he oído teorías del virus, ¿no? teorías víricas, víricas de las sintogenia, teorías genéticas, teorías... En tantos tipos de teorías, todas ellas eh, biológicas, ¿no? Quizá alguna de ellas en algún porcentaje tenga sentido en el futuro se vea y se saque como se han hecho por otras, ¿no? Y se ponga como una enfermedad ya no psiquiátrica, <risa> quizá otras no, quizá, en fin, bien sabrá ¿no? en fin. Que el, de las transplicaciones médicas no sólo entran enfermedades salen Porque cosas que se medicalizaban antes los aspectos físicos, ¿eh? Eh, que los laboratorios han aprovechado, yo, que me a partir de los 50 hay que hacerse una PSA, una prueba de próstata, pues están saliendo. Yo he oído hace poco uno de los grandes de la urología decir ¿por qué no me he hecho ni me voy a hacer una PSA? ¿no? Los tumores de próstata son tan frecuentes, tan frecuentes, que el 90 y tantos por ciento de las autopsias de más de 90 años tienen entonces es algo normal, las hipertensiones están saliendo de las categorías muchos trastornos metabólicos, quiero decir que la medicalización no es sólo en los aspectos mentales, en la medicina somática también cosas que se... en la mujer pues hay ochocientas, ¿no? las menopausias patológicas montón de diagnósticos que se consideraban patológicos han dejado de ser los, en el hueso, la espina de los ferrocólogos, hay bastantes ¿no? que que la ciencia tampoco es así un cuadro que vaya incluyendo cosas de origen físico, sino que hay también ¿eh? aspectos de aunque vamos, la vía fundamental es esa, pero que la inversa también se cumple, hay muchas cosas que se consideraban enfermedades médicas que han dejado de serlo ¿eh? bastantes, unas cuantas ¿sí? carácter epiléptico, mil cosas enfermedades neurológicas las demencias seniles la inmensa mayoría se dice que es una evolución normal, que todo el mundo acaba en una... entonces yo creo que sí que no hay que ser muy rígido ni tener ahí excesivas esperanzas ahí lo que hay y hay que trabajar con lo que hay ¿no? y ¿Estamos agotados sí, ya? Sí, creo que sí. Muy bien, pues mañana continuáis, ¿no? La... Sí, mañana hay dos carlas. ¿Cómo Una... Pues a las 12 de la mañana, a las 6 de psicoterapia, más que se le dio Que ya empezar Y a las 6 de la tarde con Yolanda Nievas, con posibles atracción en centro de asociamiento Y nada, muchas gracias a todos los que habéis venido y a Guillermo.